de la calle Lleva quien Antes de tener una ideología clara Cuando era mismo más joven que no ahora, Lo que tenía ayer era firmes ganas de borina También tenía inquietud, políticas y culturales Un día, donde ando por a Maralena, Bellas amigas me a un local Que decían que me fería pro A Las paredes tenían carteles con prosentivos Y discursos de Aragones entre otras cosas Por los altavoces sonaba mayacán Y a lo fondo, viva un sofá Aunque nos estuvimos toda la noche Zorriando viera Y minchando unas palmeretas de chocolate Que se vale va aún Achencharraba una luenga que yo ya era principiando a la vez a conocer y que me volvía un aragón que no salía en la tele ni en Heraldo. Aquel local y era la segunda espelunga, en la cantonada de las carreras para Fox y Gavín. Aunque de es este enojará y voy en la ciclería. Y era un guariche, pero qué guariche. Principian ni sus años a salir más para Magdalena, a hacer parte de organizaciones políticas y culturales. Siempre llegan bien presencias esos locales. A Espelunga no aguantó Guaire, pero continuemos chuntándonos en la Peña Borina, que fue la parte de Nogarán. tres cartas de la Pocodín, pues, subió a despierta fierra, en la carrera a estudios, aunque a de pipete y era segurata Tacutio A Stévibé, venus dos datos más divertidos e inobligables, da mi vida. Y con Oishiarrin Chen sintió un repatín de collas de música, asistí a un ciento de conciertos y me pretendiera templir varias piscinas olímpicas. No Brindo por el día, tiempo hay de brindar. Que puede ir en auto de yebra fiscal. No a Ereluén subirá en restira. Muchos chovenons se atrevieron a autochestionar un localé bien chico, pero con firme rasme adendo primer día. Un proyecto parellano, pero de vez moito diferén. Os carroces de siempre faceron que sean de marchar o primer local en tasa menos un año, tal todas esas ganas de fer cosas en tocallizo de San Cristobal, aunque con a hue. A súa evolución este ben diferén, albeñándose da Borina e desde venindo un local imprescindible tamitos colectivos zaragozanos e aragoneses. Chovenaya aragonesista también quería gestionar un local, estando bien consciente de la importancia que tiene opuesto aunque chovens con inquietud políticas y culturales puedan cerrar, debatir y pasar un buen rato de borina. En Huesca, cuando Zaragoza lleva un de militancia aragonesista, subió un aragoneso taberna, como le hicieron. En Zaragoza, Caló esperar a la a expulsión de Chotá Aragonesista hasta que chovenayos se montase en un local. También en Amadalena. En la carrera, Cantin y gandoa. Toiso sobrevive en Restida y Casalambrote, en la carrera de heroísmo. Ereudrey todo despierta fierro. Local son aunque Borinear, sentir música enlatada y en directo, fercharradas, proyecciones, asambleas y asinas asinas. Puestos vitales tadecir entre todas y toz el aragón que muchas queremos. Puestos aunque construir una alternativa a un aragón es cazurro, inculto, sin personalidad y desigual. A la definitiva, puestos aunque soñamos aragón. Web en Tierra de Barrenaos, Charramos de local Aragonesistas. Ya la mentira, los actos del soludo que no cambiaremos más. Al gran cielo vamos a luchar, a lidiar nuestra torera. la soledad y vos dices, por el cielo y cada día, De, de esos locales aragonesistas, aunque tantas pasemos muchos buenos ratos y tantas vidas nos facemos y tantas charradas teníamos eternas, de calas tantas do, do Maitein, pues tenemos a, a cuatro personas que han estado embrecadas en, en diferentes proyectos de, de locales. Principiamos con, con Carlons, que es tío fundador de, de Disperta Fierro, de Casa Lambrote, que es tío en Asperungas, eh, en La Peña Borina, bueno, en casi todos los puestos, ¿no? Buen día, Carlos. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, sí, sí, yo, yo principié a, a salir por el bico de Amadalena eh, y a descubrir, pues, todos estos locales, lo que siguiera principiando a, a parar con Atrachen chen eh, en las fiestas de Opilar Pilar, como muchísima chen que no conoceba el bico de Amadalena, casi, más que más, solo que de pasada, y, pues, eso... Eh, En, en los pilas de la añada creo que estuvieron de la añada 98 creo que se subrió la primera esplunga que se decía esplunga dos capins yo salí iba con con los amigos por obico y bueno, pues, me miré un, un local que tenía unas escaleras que baixaban a como una traza de bodega que era empapelada con papel de straza pero que se sentía música aragonesa música ...que no se sentían en otros... ...en otros vas... ...y bueno pues... ...principé... ...prevé adentrar... Y, ...y bueno pues yo ...lo que me trabé pues esto... ...pues una borida... Eh, ...cada día... ...cada no hay... ...atravegada... Eh, ...tornea... ...a, a Ille, ...y bueno pues yo ...me trabé... Un, muchísima un, ...una buena morfuga... ...de Chen con Ishida, ...Chen que... ...y era de... ...de fútbol... ...que los conocí... ...de fútbol... ...bueno... y tenemos tiempo pa, pa charlar. ¿Qué <risa> hizo este en los, los principios? Sí, bueno yo yo tenía la, la suerte de sin saber que hizo y era lo que era esté en, en ese local pues también de, de pasada y era por Asti me me caceré, no y, y y esté una nuei nomás en, en esa primera espelunga que huelle en lo que en lo que bueno que, que a la vez llega lo que huele tres ciclos uh -huh. ¿no? Ta, ta que no lo conoce Tenemos también a, a Fernando Carrasco, que estió fundado, bueno fundador, o estío embrecado en, en el local de, de Chovenayahuesca, Huesca, que llevo representante y fuera de Zaragoza. ¿Qué tal Fer? Muy bien, muy bien. Pues y era al Corgand ahora cuando edito todos estos comienzos en en Zaragoza eh del 98, cuando bajemos Topilaz y recuerdo a Istachen de hecho en ahí Zaragoza en este caso que hemos leboronta de este puesto, probar orgullosos de que en Zaragoza también llevaba un puesto porque Claro, Huesca, llevaba unos precios en Amicantis en el 97 y os en San Lorendo en 98, eh este gran o gran año de de Aragón, Aragón es la verna En Huesca y claro, sí que ahora me llega acordando de dicho de cuando bajemos ta dos pilas como compañeros de, de chonea, nos levantó, garito, creo, creo que, que estuvo para no aguito, ¿no? Sí sí sí totalmente aguito, yo creo que estío sí sí fue fue brutal y bueno en Huesca verdad que esté una cosa diferente, estoy no cosa diferente porque Huesca en aquel no 97 eh, y eranos, alto bajo 10 personas en chonea Huesca trabajando y de menos de 20añadas un menos ahora a cuestión ye como una colla de impresentables insolvents consiguieron montar un aragón esta vierna. Pues bueno, y yo ye eh, a pregunta Clau. pero la verdad ye es que no la montamos nosotros. Eh. A cuestión ye que eh, uno de nosotros trabajaba de cambrero y conoció a un empresario que tenía un local sin permiso de bar. Ah, y ahora nos ofrece, y dice, bueno, pues le ofrecéis TMSH, dijo, pues eh, lo ofrecéis servir de local eh, social de vosotros, así no nos hace falta. Bueno, Trampeamos una mica y todos hace con el us, con, con uso de esto, fe de cambreros, sacad unas perretas a Chen que trabajéis de cambreros Y bueno, fes lo que quiere, todo to, to lo que te os pete con, con este local lo podéis hacer Y así nos asistió el de, de la Aragonesa Tabierna, que tampoco no duró mucho, un año escaso Más jodido la crónica porque yo creo que era posterior. ¿no? no, no, no. O sea, ya sabes que Huesca. Estío antes, su local, De hecho que no haya Huesca, que, que la espelunga de los Capins. Vaya, sí, vaya. Sí. Interesante, interesante, Exclusiva. Tan, tan. <risa> <risa> Huesca, Muriel, Lo Camín. Bueno, y, y también tenemos a, a Davi, que es tío fundador, una de las personas que fundaron en la, la Enrestida, ¿no? que eso ya, ya sí que plegó una miqueta más, más tarde. Si nosotros somos más chovens. Más. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, lo que ha comentado Fer, a la fin, es que una mica lo mismo, ¿no? Cuando empecipimos nosotros, y éramos, pues, como ha dicho, una colla de chovens insolvents y decidimos <risa> de hacer de un, un local sin tener guaire y de ella ¿no? Lo que nos ha una mica y era adelería de hacer de un, un puesto como nosotros, querebanos. Y, bueno, pues, teníamos referentes de, de despiertacierro, que víbanos, tal, pero a la fin, pues... no sé, gestionar un, un local propio, aunque pues poder meter a tuya música, hacerlo de atra de vista ¿no? Y a la sí. fin pues bueno, parís que la cosa cuajó, duró poco, pero ahora continua de atra traza. Exactamente, y, y tenemos también, ya ta, ta rematar, a, a Armando, que yo cuarto no convidado, ya vi ello en el programa también, sí. y, y bueno, eh, que, que es una de las personas también que, que montó local de Chovenaya Zaragoza, que también tenía Chovenaya aquí un, un local, y que ahora mismo pues continúa en, en la enrestida, porque porque con tal locales continúa habiendo, ¿no? que muchas veces siempre charlamos en pasado aquí en un programa, y no, había cosas que continúan existiendo, buenas Armando. Hola, buenos días. No, pues historia también y show, aquí nos contamos, nos ayuntamos tanto a sí que lle que curioso, ¿no?, cómo ha como evolucionado los centros sociales, los bars, etcétera, de, de Aragón, charlando con, con Carlos, que nos va a decir que, o, o contigo también, de los primer, las primeras experiencias ¿no? en Zaragoza, de un bar en que se podía escuchar música de aquí, de Aragón, ¿no?, y, ...y como... ...y ahora ya era pensando yo... ...pues fíjate también... hoy mismo pues... Eh, ...que más fácil ya... ...vía... Eh, vas ...o restaurantes... ...como La Flama... ...etcétera... atos que también fácil... Y, ...y es curioso ¿no? ...como ha ido evolucionando todo... ...también la propia... ...y los ...con respecto a los centros... ...sociales que... ...que ya... ...como... ...como también han cambiado... O se han ido... ...adaptando a... ...bueno... En los tiempos que... quisimos ahora... Y, y bueno, cerrar de de muchas historias, visto que queda largo. Bueno, pues si sí, si todos paréis principiamos por a ello, ¿no? Por aquel años, aquellos finales dos noventa cuando se monta esa primera espelunga. Bueno, cal decir que falta también llega con convidado Miguel, que no que no ha puesto venir, pero que sí que me ha dado velapunte de porque sí que el, el este también en, en esa primera espelunga eh, que la ...que así pues llega la, la plataforma por la autodeterminación ¿no? ...que pues montaría una manifestación en, en el año 99... ...si no me fallan lo, los apuntes ni la memoria... ...y, y bueno, eso que, que contaba que, que ese local les le deshoron, ...ese primer local, ese Togwanda... ...que bueno, ese reciclo que ya ahora... ...les, les deixaron al lo local a, a truca de sacar todas las enruenas... ...que, que vi Eva, y, que, y que sacaron tres containers de, de enruenas... <risa> Y, y bueno y solo creo que los, los nombrado tú carlos de que me que llevaba papel destraza sí, sí, que la chel me HM te va movidas y tal ¿Cómo como estoy esa primera espelunga ¿Cómo como la vivíes? pues eh, se puede decir que yo hizo sí que ye, y era un guariche en toda regla <risa> y era peligroso peri, sí. y, y bueno se escuchaba música con una mini cadena personal que ni siquiera <risa> era común que eh, remató estricayándose eh, porque se meteba a todo volumen. Y bueno, pues, es esto, yo tengo remeranzas, eh, es, y a un, un local eh, que fue unos rondas, no rondas, rondas, trento local, cantando pisotas de... Bueno, eh, no, eh, no, eh, no eran de picadillo, pero así. Ah, pero, no sé. Sobre todo era un, un puesto a nuestro anos, Chen, que, que éramos conocidos de atrás ambiestas. Y bien, no sé, yo me pasé, yo rem, remero esos pilas con muchísimo gusto porque, pues eso, porque era una ambiesta con música aragonesa, con Chen conoicida. Bien, y después eh, en esa carrera que eh, Creo que está, y en la carrera Palafos, ¿no? Creo que, y es la carrera Palafos, la carrera Galíngela li li va... bueno liñan carrera liñan, liñan, liñan, sí. bueno, En esos pilas En esos primers pilas y os pilas de después se chuntaba Muy tismachen en la carrera Viva gaites en, en la carrera danzas tradicionales No sé, y yo creo que era una cosa Que no se ve lleva en Zaragoza Yo no lo he visto nunca Y hizo eh, so fácil que Muitísma esa manera amanara a estos locales y que de impuestos pues, salieran más todos juntos. Yo creo que estuvieron locales de socialización eh, del aragonés, de la música aragonesa, de Chen, pues puede estar con Orichens diferentes, pero que en Zagueras todos una mesma, si no, no hay de lo chilla, pero sí una misma eh, visión del mundo. Y, y era una necesidad, yo creo que también cal para cuenta cómo han cambiado ¿no? los locales, de los que vian ahora, de los que yo en, en principio no pues yo eh, recuerdo a Espelungados Capins y eso era un guariche peligroso con las escaleras estaba yo ahí tolachen fumando una... <risa> <No>. <risa> y era el primigenio total y, y seguirá era un guariche pero y era o nuestro guariche, era o nuestro guariche o nuestra puesto podíamos estar charrar, sentirnos libres, que no en atrás puestos que si te lo pasabas bien, pero tampoco no y era lo mismo. Tampoco no era lo mismo. Y bueno, y la evolución que, que han tenido los locales, yo creo que son eh, son muy significativos lo que ha pasado con a nuestra generación. Yo creo que aquí soy yo lo más viejo, pero bueno, eh... y era solo que la la LACET... Sí. De lo que impuestos ven, Sí, no, no, es tío, pues una necesidad, eh, yo creo de de un, venimos, una necesidad. Local sí, venimos. De venimos total, los días. Y bueno, y te lo pasabas, bueno, vas o a verlo bien. Y yo, y era, y, y una pena que no existiesen las cámaras de chitas, porque. Una una suerte, o una suerte, sí, también, también, también. Esto, esto no es suerte, no es suerte. Yo, yo me acuerdo, yo no sé si esté el año de la primera o de la segunda espelunga de de una no hay que que nos chuntemos perastí y que que se chuntó una. colla de Gaités que venía venía una ronda pues, pues con Gaités, Don Zainés y tal, venía por la carrera Line Me Parise y por la carrera Gabin dende de, el Ebro venía una, una batucada que taparda a la vez y era una cosa rara, o sea no ahora pues ya somos todos fartos y fartas de las batucadas pero taparda a la vez y era una cosa curiosa Y cuando se chuntaron los galletes y la batucada y principio una firmó y que yo era flipando, es decir, pero esto qué, qué bizarrada allí, ¿eh? pero se un también que decía también Miguel en los apuntes que no, que nos ha pasado, ¿no? De, que llega o Triángulo Las Bermudas, porque se chuntaba a ti la, la espelunga, tanto la primera como la segunda, que ya era, que era o canto, con Liberagoza y con. y con Nogara. Sí, sí. Y, y bueno, y esa, esa segunda espelunga como se montó. Bueno, hizo la primera espelunga. Ya se hizo Se hizo estar, ¿no? Y se hizo escoscada, dice y... <risa> que, <risa> que llega la fin, que jaleba y sale escoscado y ya. Pues, pues hizo pues como hacíamos amistad eh, las chinguenos y trovanos, pues hablemos de, de parar un puesto más gran, mejor, más escoscado. Bueno, y trovemos pues ese local que era Amán de Latro. Era un local que era país estar que estar como un almacén de. de ropa porque cuando abrimos yo creo que no se van a abrir todas las puertas pues de fa y pues igual 20 u, u 25 años lleva ropa antigua pantalones distros de, de campana sí, vintage total sí, no sé sí. <risa> no, sí, yo... este bueno. pioneros porque ahora hay todo esto pleno de ropas vintage no bueno. <risa> sí, sí, sí. yo creo que de de haber alzado un, unos balones esos <risa> a venderlos eh, los rastros <risa> Bueno, pues eso. Y, pues vimos que hay un local gran que se podía hacer a utilidad porque teníamos pues la inquietud de, de, de ir más allá de que solo de, de la zorrera y pues también esté un local no de Menimos pero una amiga más allá, porque se, se montó la barra, se montó una barra que era de chapa, de estar de azarazana y pues con unos sofás que visto que En la carrera puedes trobar muchas cosas y, y apañar una casa Nosotros apañamos un, un local Se pintaron las paredes con murales Cada uno pues, fue a lo que la ganaba Y profesqué carteles Carteles históricos De manifestaciones Bueno, se, se creyó un local Que también eh, trucaba la chena Para que se, se amanase También para ospilás, creo que subió paos pilas y la espelunga, que no era espelunga dos capins, y se estió la, el eh, nombre esferén, una mica esferén de, de la anterior, pues creo que estió abierto, pues un año y medio, dos pilas creo que duró de año a año, dos pilas un pilar y, y poco, Yo ya sí que he tenido la suerte de, de vivirla ya una mica una mica más, la verdad, que hizo es lo que dices, ¿no? Pues era un espacio que, que tapar de la vez y que no viva otra cosa, o sea, y era, y era pues eso, talachen, que créanos, yo creo, de Mayacán, en esas envueltas no se ascuitaba en Garra Garito de Zaragoza más que en, que en, eso, en, la, en la espelunga, ¿no? Y, y aunque ser todas estas cosas yo por ejemplo también no nos decían una de las cosas que se fació es lo fanzine que, que los tengo en casa como un tresorico porque hizo sí que, que bueno puf, y una una choya no y, y yo por ejemplo pues hizo pues este una, unas primeras vegadas pues que le lleva así pues cosas en aragonés cosas sobre sobre independentismo y tal no que, que ahora pues ya más normalizado pero tapar a la vez ya era ya era bien difícil no Y bueno, desde de, de Huesca cómo como se vive va, cómo como cómo y ese y local les cuenta una miqueta de, de cómo en qué bien qué que se iba va en no, La verdad es que lo tenemos fácil en ese sentido que ya era un bar ya montado, o sea con la suya barra de obra, con todo todas las cosas que bien estado un O sea, que en ese sentido teníamos mucho fácil. Eh, y lo que hacíamos, pues, decorarlo con nuestros carteles, con nuestras banderas, eh, con los nuestros fanzines y tal, ¿no? O, os dinés, pues, iban taos cambreres y taos dueño del local, o sea que tampoco nosotros teníamos eh, beneficio tao hecho en allá Y lo que hacíamos, básicamente, a estar allí con Achen y ta difundir y a las nuestras ideas, o sea, pegallos. También diera lugares traté chico, porque, claro, y en la zona de marcha de Huesca. Eh, ahí ya lo empleábamos nuestros materiales, pues eh, Spryce y por ahí, para nuestras, nuestras racias nocturnas. ¡Hola! Sí, sí, sí. sí. <risa> Delincuencia. Sí, sí, sí, bueno, y también tenéis de, de. Bueno, en Westcalle ya se aparece una fea chicorrona, sin as que os, eh, os secretas de cuando en vez también a París se van por ahí. Eh, cascaban una viera y tal, y nosotros charramos con ellos como si estás en clientes normales y ¿eh? eso, pero bueno, bien, <risa> y era divertido y pues cuando se, se ni ¿no? pues, tal cual Y era divertido. Eh, actividad en local realmente no hacíamos no porque teníamos, en los buenos tiempos en los que Chunta y era un partido cool, ¿no? Y teníamos buena relación y tal, y ahora, pues bueno, las cosas más formales se ceban o en, a, o en a siete de Chunta, de hecho en allá o también en el puesto que pillabas por ahí. Sí que teníamos plans planes para hacer una cosa más nuestra, pero en zagueras no no surtió. Lo que sí que sirvió te darnos cuenta de a, que a partir de Borina, que profes que hacíamos unas unas borinas unas fiestas brutales, también llega eh, una una herramienta para plegar a muy que de otra traza no podías, eh, sobre todo Chinchoven, claro. Pero también por ejemplo en San Lorien, eh, recuerdo una ¿no? esta que venía de fuera, de Barcelona, de Valencia, tal, y se quedaban relucerneados diciendo hostia, un aragonesista, nacionalismo aragonés, eh, esto que y Ah, y puedo charlar en catalán, sí, sí, claro que en catalán, que no, no pasa cosa. Ah, y tenés una otra lengua, o sea, y en ese sendito y era una cosa, un altavoz brutal de, de todas nuestras inquietudes. O sea que Y bueno claro. está hay una ciudad mucho más grande y bueno pues los chicos que que también pese de estas cosas y bueno ahora llegue nosotros lo vimos bueno con tanto diecisiete años menos no alto bajo desde de, de los principios y claro eh, cal para contar la perspectiva que que cal que tengamos no es decir eh, ahora mismo pues eh, música en aragonés, pues no bueno, si continuamos contra las lenguas pues ya no mínimo Pero calparar cuenta que no 97, 98 a, a disponibilidad de música en aragonés y era muy tochusta. O sea, sí que tenías Mayacán, eh, bellas cosas folclóricas, ¿no? Pues no, no corrido donde cucaracha, sonaba muy mal, mal cuerda y de estas cosas, ¿no? Pero, pero tampoco no iba. El paso doble macizo. Sí, sí, sí. No viva no iba, no iba, mucha uh, posibilidad de, de tener. Y, o poco que viva, claro. O ficábamos una y otra vez. <ríe> y era una mica... repetitivo, pero bueno, y era lo que buscábamos Pero también todos a hasta Zaragoza no has comentado antes que cuando sí, venías claro, hasta, claro, hasta claro, las claro, espelungas Hombre, las espelungas son míticas porque claro, de, de Huesca, pues era una cosa chicorrona, pues o a sea, nuestro ambiente y tal, pues bueno te, te, te, te chuntabas con Chen y por ahí pero claro, de repente, plegabas a pilas a Zaragoza, y de repente era un garito, que era un garito súper gran, para nosotros y pleno de Chen, y Y con una variedad y tal, y claro, te trobas, pues, no sé, un punky al lado, que en Huesca y dicho no tenébanos, ya. <risa> Somos más provinciales y para allá no, no tenés para eso, Te trovas un punk a, a tuyo costado, y pues un hippie, y a una que decía, oíste, que de que, aquí, un hombre de 40 añadas, que no sé qué. Y claro, a variedad y todo. Claro, a esas racias que hacíamos en Zaragoza de, de, también no servían, sabe, era un mundo diferente, diferente de, de, de, de lo que ya nos ha Yo, yo atra, bueno, yo de feito, en en la mia experiencia personal pues sí que a ver, no no de entre en todas estas historias por las pelunga porque me pillas una zorrera descomunal, ¿no? Pero sí que, que que y sean bien, que, que se feban esas envueltas, tanto en las pelunga como en pues en, en la manista anti pantanos que había habido en Voltaña, que había, había un festival muy un pro majo, pero eso son chiquitas cosas ¿no? que que te van haciendo también sentirte una mica cubillado, ¿no? en ese mundo que que tu crees que hay una baruca tuya nomás más y, y no resulta que compartes con Muita Chen eh, y, y eso, yo cuento que la espelunga pues también madulló a, a entrar una miqueta en, en todo esto ¿no? vosotros, Villeza, Chen en Isha en Espelunga en, en el local de Chovenayahuesca que, que, que, se, se adivió Chen a el aragonesismo el independentismo, como lo, lo queramos clamar ¿O simplemente sirvió a socializar todos vosotros? No, hombre, creo que sí. No, o sea, a lo menos en Huesca, quiero decir, pues siempre vivía la mayoría de Chen que venía por la por fiesta, por la y porque os pregos eran populas. Pres, Prespopulas populas <risa> Y eso es sí, importante. eso es muy importante. Eh, sí, sí, pero claro, siempre vivía, no sé, un 10%, un 15%, pues estar un 20% de Bellas Vegadas. Que bueno, que decimos, hostia, pues esto, yo curioso, esto mola, esto no lo conocíamos. Y a, a repetir. Sí, no, ¿no? y era. Claro, impresínate, ¿no? Que tú nunca no has visto O color rosa Y a primera vegada que veis O color rosa Pues puede estar que te guste o no Cuando menos dirás que yo curioso Pero si si te fago yo color rosa ya Hostia, estoy eh, lo que llega buscando toda la, toda la vida Y, y era ese, esa mena de descubrimiento ¿no? Y decir, hostia, que existe esto Y claro, ahora, claro Estamos pues, <risa> contando aquí historitas de, del año La polca, Pero tampoco no fa tanto que llega Sinas de Raro A trobar un local aragonesista O en, con la Chen trobase un ambiente diferente de lo que podías encontrar en otros puestos no sé en Zaragoza supongo que también sería sí igual igual así que eh, yo me remero de Chen que venía que pues un poco dondeando, que no sabeban lo que Yera y y pues lo, lo que dices tú les cuacó tornaron a a Benille y pues y a la fin ya Yera Chen de continuo ya lo, pues como en el norme Sí. Ten, Tenemos <risa> nuestro honor en Casalambrote. Y en Casalambrote, perdón, Y esa, esa eh, referencia a Yemi Juna, ¿eh? Sí, sí. <risa> en La Espelunga. Y, y Muitachen, pues que yo conozco a Mutachen de, de con en, en, en La Espelunga y de, pues de Bellelaya en, pues en Manis, que paraban cuenta de, de todas las movidas que había por pues por Belleros Cartels. porfa hablar en en Navarra o en Osofá de pues cuando habéis hecho un con mucha inquietud también de esto de Eh, zaragoza y en guscá no hchen que que era más o menos así en breca de no movimiento social y tal de repente pues veía lleva sinas una cosa diferente nueva también alternativa y decía bueno pues esto también interesante y íbamos a hacer no sinergias a creyéras sinas eh, refuerzos de nuestros movimientos y, y eso adujaba y no así ya pues a que venía por la música porque bueno tal y pues, pues tal que ahí surtiesen collas musicales o collas de amigos que después pues, ya pues eh, se van a una otra casa diferente, o, o políticas, o de, de, de, de pues, yo, yo en Huesca por ejemplo a a Antitaurina no se podía entender sin sin el local de hecho en por ejemplo, a Antitaurina, o un otro programa se podía hacer de lucha antitaurina en Aragón. Oh, qué idea me plegas de dar. Eh, lucha antitaurina <risa> en Aragón, pues también Huesca estoy allí qué pionera uf, <risa> y no se podía entender a coyantita Urina Ostense sin a Sin local de hecho en nadie y sin la facilidad que tenemos para plegar a muy match en fiestas de San Lorient con así de ellas de no, no, íbamos a hacer una manifa antitaurina, que claro, 97, 98, 98, 98, 98, una antitaurina, sí, sí, íbamos a hacerla, hostia, pues mola, vamos, esas cosas yo creo que Cal Vellela es una forma más global, todo lo que se movió y creyó alrededor de, de estos locales. Mm. Bueno y la, la la espelunga ya zarró, la local de Chovenaya también cerró y apareció Borina, la, la peña que teneba que te Nogara, o, o que era lo no mismo local de Nogara, ¿no? En, en esos años, que yo me acuerdo también de mientras muchos y muchos años, pues este un dos locales de referencia, ¿no? que era, y eh, son el Triángulo de las Bermudas que, que decíamos antes. Y, yo, yo siempre remero de ir a zorrear Ta, ta Borina y a cenar ta, ta Liberagoza, las migas estas que feban Que, que eran bien buenas eh, Tú estés también, ¿no? En la primer parte de Borina, ¿cómo, cómo estoy aquello? Porque cambió una gara de local Porque tenía antiso local De van de Aspelunga Que yo venía pro bien Porque la bueno, pues chengue era de curso Que por lo menos lo conocía de vista Y pues se manaba a unas, unas, Unos sordios, unas vieras A la Pelunga se cambió como cerremos pues eh, y en un local que pues, creo que tenía 300 metros 400 y, 400 y no gara pues en un local chicorrón me revero que tenía una una fresquera con unas vieras pero se amenistaba y la cosa más grande y pues se fació la mudanza y se fabló pues de parar pues con una traza de cafetería para paus descansos de os cursos de Aragonés, pa abrir y pues pues va a ya no solo que ordíos calimochos, sino que también pues de poder hacer un café, un desayuno, un almuerzo, pues en os cursos de sobre todo más de os sábado de Maitíns. Estoy muchas vegadas, bueno, se y ya de obra y estoy en una cafetería de obra. y ya tiene una mica más cuca porque se bueno pues se fació en las mesas de en las cadieras en las mesas de fusta una barra de obra también que llega de fusta tiene una mica más cuca ya ya tenía una traza más de de bar más que de peña de, de guariche de, de fiestas Bueno, y, y, y esa Peña Borina pues continuó mientras, mientras muchos años, yo no sé qué año, pues fue seis o siete, ¿no? Que en que hogar fació la casa muda de ca, la, la plaza Aso pero ya antes, por cuestión de, de piñoras y todo esto, pues se decidió en hogar a zarrar y, y nomás más servir como, como iso, bueno, lo que decías, una cafetería está ta, ta los cursos de Aragones ya no lleva cursos de, de sábado de Maitins yo creo que también hizo <risa> No sé si ha estado una pena o simplemente una, una evolución, ¿no? O de esa chen que venía de empalmada ta, ta a aprender Aragones, que <ríe> por aquí levantan la mano. Y bueno, y conté con eso, pues, pues iso, mientras muchos años duró, duró la peña, la peña borina, con mayor o menor éxito, pero también llega era, hizo un puesto, y sobre todo que, que yo creo que era lo importante, y era un dos puestos aunque más se sentía charrar Aragones en, bueno, Yo creo que es casi lo único, ¿no? Y era en el linte que vivieron Dispierta Fierro y, y Borina juntos, pues tenían los dos puestos, aunque charlar a Aragones, pero, eso, pero y era y era un dos puestos de, de referencia para pa poder estar y, y charlar una miqueta, una miqueta en Aragones, que también, no sé si en Huesca hizo también se tapar en lo no local sí, no, claro, era una de claus, ¿no? Y de de las claus, poder también, charlar claro, Aragones. Y a la Chain claro, De, de entrada allí, me lleva los tres de las bebidas y todo en Aragonés, No, no. En castellano, y eso ya de primeras ya una un shock, ¿no? Tamoita chen. Y a partir de allí, pues bueno, pues estar que simplemente miras en como un marciano, o puede estar que te digas, oh, sí, estoy de Fabla, ¿no? Y a principias, ¿no? A, a charra didáctica, ¿no? Porque bueno, estoy atra, ¿no? Los que trabajemos de cambreros en, en los locales. Bueno, cualquiera que haya trabajado de cambreros sabe que tiene que ser de, de psicólogo, de, de aguantador, de tal, pero muchas vegadas también, Fast, de. De maestro, digamos, o de difusor de ideas y tal, claro. Y vieva Chen que te preguntaba si nas como arreguiéndose, ¿eh? De, de, de esto, de esto que fez, vosotros, el tal, el que, le de feliz entender y otras, ¿no? Simplemente preguntaban diciendo, sí, esto, esto que ye porque esto no conoce a paz que, que existía o tal, o le van sentido de referente. Y, por ejemplo, sí que es curioso porque, bueno, una de estas, ya tarde no pero no era de noyes, pero amaneció ahí, pues, una una mullera y de que tendría... 70 añadas, villaco-sesinas, tal y pidió una, una viera y yo, bueno, curioso, pero bueno, dentro pidió una viera tal, no sé qué, y empezó a viera, estoy ah, estoy historie fabla, no, tal, y me empezó a contar tal, que no, okay, yo estoy en maestra y estoy en, en campo, creo que era, no sé qué o, y, decía, oh, y claro, yo a los a, a, a os ninos les decía que no, no, no, que no tenían que decir, y se es que quiso o, y era macho y claro, ahora ya sé que que yo era otra lengua, pero ya me pena que yo les decía muy talos, a los osninos tal, claro, estas historietas que te, te plegaban al corazón, no, y decía bueno <risa> aunque siga aunque siga tarde no pues eh, la se, se dio cuenta de que de que existía, ¿no? Y bueno, movidas estas, claro, de, de difusión y de pues, estar un poco psicólogo, maestro, eh, <risa> aguantador y tal, bueno, y en plan amateur, claro, y con ventañadas que yo, pues también se le da mucho mejor cuando tienes que estar pues muchas horas de zaga una barra, pues eh, aguantando muchas vegadas o disfrutando la chen de que da sus cosas viva. Sí, sí. Bueno, pues si, si te os parís metemos, no sé si tenéis bella pregunta de esta de esta etapa de este fin de dos siglo veinte, <risa> bella coseta más que comentar. Hombre, yo independientemente de los locales también eh, por los puestos que, que bueno por edad he, estado, he pillado no más casi laborina las espelongas las ha visto de Bislay, pero también cal reseñar una mica el o tema de Osbás que también lleva por a zona. Que, que enca que no era autochestionado así que se fragó a y se amorfojó a que, que decir no yo iba iba, iba a tabas pues aunque yo que se me acuerdo del de de del postures aunque te trovabas con Chen y que cuanto que también va ligado a esos a esos locales que que so charrando no de de Asti ye aunque yo empecé a conocer a Espelunga Borina ibas te esos vas y veías pues Lagor yo me acuerdo de veller Lagor en en Ovarifi Y era, hostia, si estoy en lo que yo pienso, o sea, sigue como, sí, si llego como. Si existe. Esto existe, o sea, no soy barrenado, no, esto ha salido, va aquí, ha feito esto, te principias a, a interesar y dices, coña, si tienen esto una serie, un local, tal, y a la vez ya. bastéis puesto, no. o sea Y luego que... también yo creo también, ya, ya, ya hay una cosa diferente, ¿no? pero Yorichen de bueno, de bueno capitalismo se dio cuenta de que viva Mercauta esto, no. Y ahora pues, Vale no oye que siga mainstream tampoco, no, pero sí que pues puedes probar puestos en do alto bajo y es ahí una mena de de no, no aragos, aragoneses, tabernas, que en tal, pero bueno sí una cosa así es un poco más curiosa y pues y también eh, Origen de todo esto pues surtió en A finales del siglo XX o de un milenio pasado, ¿no? Que también <ríe> podemos mencionar así, ¿no? Un milenio pasado. Un milenio pasado, Dios mío. Sí, parece sí. que sigamos charlando, que no. Esto oye, de a fa, fa cuatro días, ¿eh? Por Dios. <ríe> <ríe> Estos esto ratos no está el chico, se no programa. Y que hay una cosa... Bueno, pues entre... como Ya llevamos un rato aquí de, de brasa y entre más de, de brasa una mica vielluna, pues y vamos a meter a meter un poco de, de música para... para relajarnos. Además una que no llegue, casi vieja, y una canta muy muy actual de, de Chusban, eh, en, que ya ni no existen. Ahora se claman de otra traza, ¿no? En hasta viernes y continuamos de impuestos con con otros locales. Cuando ya hacen sonidas todas asuelladas que nos van ser asinas. Todos mensajes, iras mensajes, nos juntamos hasta en esta viernes hacemos como hacemos, no nos tenemos que amagar. Todo es posible y en este mundo si tú te quieres broncillar que no se acotolerá viernes. Tiene no campo que la pones bote Venga, brindemos a través más. Levantar las charras hasta y en tanto. Venga, brindemos a través más. Subirá las penas, llenar nuestras charras. Venga, brindemos a través más. Levantar las charras hasta. se la bueno y, y continuamos ya en este milenio <risas> eh... Y o siguiente bar que, que se ubrió, bueno, o, sea, o si local que, que se abrió este Dispierta Fierro, ¿no? que, que también Estío Carlons, como no <ríe> y, y bueno, cuéntanos cuéntanos una miqueta Carlons, como principio, como se fació esa isa idea de, de O Dispierta Fierro Y como principiez a, a montarlo, que está no lo sepa, porque pues, habrá chen que no se ascuite y que tal no lo sepa, y era en la Carrera Estudios Ahí me iréis tratando como un capino. <risa> También es tío Carlos un gran, re, un gran reballador, hombre. Un gran reballador. Bueno, principiamos, plegamos a los años foscos de o Partido Popular de Aznar. De gobierno trasvasista y se nota en la carrera que le enfadó a Chen y después de cerrar No de cerrar la peña borina, sino de. De irnos, ne, pues, porque se montaban tantas borinas de nuez, pues, que podía repercutir negativamente a la aso aso asociación Novara. Bueno, pues, nos miremos de, de lo que llega ya un bar montado. Y, bueno, pues, pues, principiamos a mirar en la magdalena, en Obico, para no, pa no salirnos de objeto. Obico. <risa> claro, de Obeto, ya no otro triángulos, daría... Y bueno, pues trobemos un local, pues bueno, por familias y tal, trovemos un local que ya era bueno, y era toparado, lo único que caleva pues era a, trapacearle una mica y lo pues hizo. So, pues en el año 2000 que en cara y eran las pesetas pues hubrimos el despiertafierro, el despiertafierro también, pues parece que. Mmm, o tema de Osalmugavas comenzó a rechitar y pues eso le fablemos fierro y pues salió también la coya del Lurte y bueno pues y yo gestió ya un bar en sí, o sea, un bar en sí que Urianos tieneanos unos horarios de ubrida de escoscadura, ideal o más no más difícil. Y bueno, se abrían viernes y los sábados de tarde. las que se, que se y las borinas que se fevan en en la peña borina pero ya sin depender de una asociación y ya solo que de nosotros ya se cerraban las citadas fue toda maitinada. bueno no, no viva y sale y ahora de, de horario de os vas de noéis. Es. se estieron siete años siete años que como decía dentro de lo Partido Popular con su y otras base los años de las manifestaciones de la guerra de Irak también de la guerra de Irak también la guerra de Irak bueno, eh, sirvió No Dispierta Fierro pues para, so, más que más para pa pre, pa preparar esas, esas manifas en Madrid en Barcelona, en Bruselas y, bueno y y, y tal ta, ta, yo me acuerdo también de del concierto este que se fació día de justicia En, sí. No, en fierro que se hace en la peña de la Virgen de... No el Brabán, sí sí, sí, sí, sí. La ¿no? peña el Brabán, cuando Sí, sí, era. que se también o se que... organizó a stino. Y, y verdad, sí, sí, creo que estuvo en el año 2001, no sé si le van pocas semanas subiertos, sí, y sí. si no, meses. Creo que ya la, la era con la primera enrestida, por, porque venía de, de allá, sí, sí, sí. Bueno, y y Antimaseo... También en, en Ofierro se organizaron muchos conciertos, yo, yo me acuerdo de, bueno, me acuerdo de más mítico que este día que tocó la ronda en, en unos pilas que, que no sé, y Culliba y eran unos astipretos como, como, vamos... Como que emisió Y, y muchos otros, ¿no? Pues muchas vegadas venía este mozo que tan lleva lo violín Y venía el eh, Luis de, de calle la Coisa Y bueno, y, y, y muy tacheno También era una mica de, de jam sesión, ¿no? Que, primer que cabo viva. de semana que subrió Mirate si tenía las chenganas de, de, de más gorila los primer cabo de semana Llegó Luis Mi con los bufacalíos antes y yo y los amigos occitans bueno, diciendo de a ver si podíamos hacer tenemos una rinconada con, con una calidad si podíamos hacer un concierto una sesión bueno yo remero que se plegaron cinco horas se metieron cinco horas de jam sesión principiaron a las 11 de la noche y remataron a las cuatro de la es música tradicional conciertos asinas sí de ¿Y un, verdad que no stop no non stop Brutal. también tañó el comando cucaracha también para unos pilas que no tenían no tenían concierto en escenario y visión de, de parar un concierto un medio desenchegado bueno, pues no no cayó, no ni cuyo iba un un alfiler. con la ronda lo mismo concierto de la ronda que era más que más para pa los parroquianos de Despierta fierro pues extendió la noticia y lo que llegamos cenando con ese en Casa Emilio y a Chen trucando a la una y tira y eran trucándonos porque iba una fila esperando en la puerta de dio de despierta a Fierro a ver que qué van sentiu que te lleva la ronda de voltaña en Amadalena y que cuando se a Dios Dispierta a Fierro ya o sea, también es que un un borino un... sí este es eran unos buenos años también teníamos más infraestructura mm. Dica que medio se esbodregó la casa que tenían un día, tuvimos que, que surtir por patas, porque nos trucaron los bombés porque iban a cimientos de los alaces de la casa. Joder, Bueno, sí. sí. Yo, yo me acuerdo de en de cuando cuando ya se llega desmontando y tal que viva una una mena de trinchera sí, y sí. Un forao de, de dos metros y pico en tabajo sí, un era... un sí sí, sí una, una barbaridad y bueno yo creo que aquí todos y todas bueno todos en este caso <risa> hemos, hemos estado no en en fierro como remeras aquellas nois de de como decía Carlos no de las tantas do Maitín que, que se nos fue basti de, de dillas no y y tú bolina que vivía De, de las que te acuerdas perdona la, porque no, sí, no, primeras horas no sí, sí, primeras horas, primeras pero no somos capins no no no no no yo no. no, no, no. o sea, sí que por ejemplo sí que sí por ejemplo un Norre que añada podría estar yo creo que puede estar 2003 o Premio Libertad Aragonesas de 20 de noviembre que estío eh, se fació bueno la entrega se fació en, en discreta cierro o sea premio de hecho en el de naranzista de en las libertad aragonesa, seguro que te, 2002 eh, o 2003 puede estar, ¿no? Uh, uh, Estío para... Y se fació allí, o sea, de repente ahí, venga, eh, y era una sorpresa, tal, de repente bueno, paras un momento a la música, tal, no sé qué, te puyas una mica en una cadera y fas barril. un discursete y tira, venga y todos, Era una, una gara, una, una movida, realmente, pues bueno eh, muy tofán, en cara que lleva, yo creo que a la Gama Chen también por a, lo que ha comentado Carlons da Eh, la conflictividad social del gobierno del PP y tal pues yo, en cara que vivía muy tachén también era muy familiar y en Zagras pues, nos conocíamos y ahora era un ambiente un majo también porque nosotros por ejemplo lo dejamos a hacer en desde Nogara y, aros, y entonces yo lleva yo no llevaba de baetis el sábado entonces yo iba a los tíos de Tardís <ríe> <risa> iba en cara con la cabeza clara bueno, y después bueno, bueno, de, de, de matar. <risa> Hacía clases de Nagara siempre además con, con Carroll yo era maestro yo era maestro mío y marchábamos a, a la ¿no? entonces ya pues lo conoces y un punto de socialización del aragonés y del aragonesismo también y ya se convierte claro, de, a la fin el único puesto ya de bar, bar real entre comillas que aunque puedes ir y aunque puedes perseguir el aragonés no, normalizando la situación de, de la propia lengua Y también, pues claro, eh, pues el doctor Achen que, que viene de Zaragoza, que no llegue de aquí, pues... ¿Dónde los llevas? Al Fierro. Al Fierro y yo estoy en Iruña y me acuerdo que unos pilas vinieron unos amigos de, de Asti y pues estuvimos innovando y no sé qué, viendo tal no sé qué, pero lo que más les llamó la atención, obviamente, estoy el Fierro... Porque, no sé si han pilas, o como Bella canta, no sé qué historia, se sacó un señal chigán de Aragón que tenebas, no sé si quiera una espada encima de la barra, bueno. El copo bendito. Y claro, esto es cuando ahí a otra vez, joder, pues esto que es la hostia, macho, y tal. No, y... Yo no sé lo que tenía neva a Fierro, pero yo era un imán para Os Erasmus de Zaragoza. Y de verdad, de verdad. Yo no sé si es... No sé, los preps tampoco eran, no eran guay de caros ni baratos. Pero y era un imán para pa los Erasmus. Yo creo que hizo también esto una mica capa. Entrenacionalizar <risa> el tema del <risa> aragonés, porque venían eh, americanos, bueno, echen de europeos, italianos, italianos, y es verdad. Y echen que tienen miras abiertas. Y bueno, pues a la fin remataban interesándose por el tema del aragonés, porque tú también tenían ganas de esparcir. La cultura, ya que no podemos esparcirla oficialmente, pues de de una traza, bueno, pues lo que estamos hablando de, de bar. Sí. Pero sí, sí, sí, venía muy trismachen de, de de fuera, de, de, de europeos y americanos incluso. ¿sí? Bueno, y, y también serviva para pa que la China organizase unos borinas, ¿no? Yo, yo me acuerdo de tanto en Chovenaya como en UCA, como, como de otros colectivos un mismo ONGs y tal, que, que ya han montado borinas pues para replegar dineros para la causa que fuese o, o simplemente por hacer una borina y, y tal, ¿no? Que también había muchas nois míticas con, con, esas, con esas borinas, ¿no? Y, y bueno, en, en todo esto de. Mientras llega o despierta fierro, pues a unos. a uns jóvenes, una amiqueta, una generación, no, no guay de años tampoco, eh, se les ocurre huir a otro local, eh, la enrestida Cuéntanos David, ¿cómo, cómo principio, cómo se te os ocurrió? ¿Qué, qué inquietud tenías? Pues a ver, yo no sé cómo éramos eh, en el instituto y éramos una chico rona que siempre hemos tenido pues cierta inquietud por el tema de la lengua, empezamos aprendiendo a aragones en el instituto y, y nos chuntemos, empecipemos a conocer Chen y decidimos de, bueno pues de con las con nuestras ideas que de, de, de formar un colectivo que más tarde van eh amenistábamos y apreciábamos un puesto no de, de espardidura de, de ideas y que bueno todo venía una mica de conchunta, ¿no? El tema de las ideas, el tema de puesto de socialización y el tema de la música, ¿no? Tapar de a la vez pues diéranos pues eh, una mica más más rockeros, no sé cómo denominarlo. Y, y creyébanos que porque en Zaragoza no lleva un puesto aunque se metese música en Aragonés en que, que fuese pues un hardcore, u ska, u yo qué sé, ¿sabes? y que la echen charras aragonés o sea, no lo entendébanos y decidimos pues bueno porque sí que como lo hemos comentado ganó esto despierta a fierro este no se van a chen, pero decidimos de hacer de como un trango... diferente, no voy a decir Taiván porque ya es diferente, ¿no? Decir bueno pues íbamos a hacer un puesto aunque nos socialicemos, y eso ya existiva todos los locales que he dito, pero ahora en un movimiento social. íbamos vamos a adentrar en un movimiento social porque nosotros creyemos que tenemos derecho a, a expresarnos en Aragones y difundir nuestras ideas. ...y facemos eh, esta primera en que que se fació en la Plaza Liñán, aunque ahora había un centro de estética. <risa> eh, duremos, pues no sé si Tasamen estió siete meses, güey, no sé, porque a la fin nos metió en una, una orden de cierre... ...que Iasinas no, no nos convidó, sino que Drey nos cerró... O esto, que yo contó que ha estado de los pocos puestos fuera de lo que son centros sociales autochestionados como Casas Ocupas, que se ha trancado directamente, o sea, con mm. una orden de, za de, de, de, de zarre, ¿no? Pero como, como es que es sido fácil porque, bueno, claro, metíamos muy todo rudio y, veo o vecino de arriba do, do local, pues, trucaba a la policía que dos por tres, y en zara, pues, bueno, también, o dueño de, bueno, que temaba el alquiler, y dice, bueno, pues ya vale, porque esto no, no renta, ¿no? Y ahora, pues, tío, una cosa... también abrupta, ¿no? en un sentido de la pues bueno, todos porque ya no había permiso de bar, en teoría no sos un bar, pero actúas como un bar. Y marchemos Y a vosotros ¿Cómo fue que...? Nosotros nos metió Nos estió dos piñones Cuando que irán por Sony u tal Y no me acuerdo Guaire bien, ¿eh? Por el tema Lo estoy elevando No sé qué estoy O qué lo llevó Y... Y a la fin Nos vino también A Policía Local Con la... Con la orden De cierre O sea, en plan Hola Hola, ¿qué tal? los lo Grande Hola, ¿qué tal? Pero decidimos Pues bueno En cuanto a esa situación Decidimos pasar Pues de como... Bueno, como continúa ahora este centro social que no sé si la cuartena reforma, de, decidimos de pasar como de isa borina a felunámica más de un, un puesto pues un centro social al uso y de isa la Borina Namica de, de un costado y, y fer y ese centro social que bueno que encara que encara y Contina. Y la, la diferencia pues radicó en eso Que la, la anterior y era más como Iba a como una amica Todo lo que era un puesto de socialización No sé si quieres denominarlo bar Que no me fago eso Pero sí que era un puesto aunque, aunque socializa Te metanos a nuestra música Tenemos una barra que hacíamos, No, lo hacemos todo todo gestionado ¿no? Me los materiales que podíanos Eh, gestionar, lo hemos avisado a, a, a Sinas, los pillábanos y cebanos todas las obras. Lo, ¿Los expropiabas? ¿no? Expropiabanos <risa> <risa> Y, y, y facimos todas la, toda las obras. A la fin, bueno, va a estar piques profesionales, porque con la de reformas es que le vaya la nueva enrestida, ¿no? <risa> Hombre, yo, yo, yo me acuerdo de, de lo primer Local y sé que sí que estoy una mica más de, de no más Borina, ¿no? Porque sí que, sí, que siempre. Sí. Me... Se decía, íbamos a hacer una charrada de no sé qué el tal, pero a la fin pues <risa> ya, ya era prácticamente morina, morina, morina. Pero sí que en la en la segunda enrestida, en la, en la que ahora contina, ¿no?, en la, en la carrera San Cristóbal, eh, sí que ya sa, se orientó una miqueta más, pues, y pues lo, lo que decías, ¿no?, a hacer charradas, a hacer trovadas, a hacer proyecciones, asambleas todo esto, todo ¿no? Bueno, Armando, también ya en la enrestida ahora ¿no? nos puede contar una miqueta, ¿no?, pues, pues, iso, pues ¿cuál ha estado esa trayectoria? desborinizando, por decirlo de bella traza que conté con Isodin, pues está también de las borinas de la enrestida, quizá haya atrás pues sí eh, como charro y tal, pues la historia con la nueva enrestida, que David también estuvo sí. ahí en los primeros índices y tal, bueno años también, pues y era un poco pues ya cambiar de eh, chip y hacer un, un centro social eh, destinado como punto de, oh, de oh, puesto de socialización de lo mismo de Alonga y de y de la, de la ideología que teníamos nosotros, que tampoco no era estrictamente independentista, sino que había de todo dentro y también era una forma de, de, de mostrar esa esa esa experiencia ideológica. ¿no? Eh, en la pues empezó en la nueva ennestidad ya con diferentes centros sociales que vivieran en la Magdalena, ahora si no me equivoco. ...queda la revuelta y nosotros... ...y con esa pérdida paulatina en Obico de Centros Sociales... ...también hemos de entender cómo ha ido cambiando la... A, a, ...bueno, esas ainas, las herramientas que había en la Luita... ...y las que había, pues, hace cinco años, ¿no? Las jornadas, las charlas, etcétera, todo continúa, ...pero sí que se ha visto que las trazas de Luita han cambiado muchísimo... Te vas reinventando, vas intentando <ríe> reinventarte y transformarte, pero la historia ya que ha cambiado mucho y, bueno, se continúa haciendo un fastball de actividad, etcétera. ...pero sí que es verdad que ya cambian un poco los sistemas... ¿eh? ...hemos charrado antes a micro-trancao... ...una mica de disas de inquietudes que tenemos en nuestras generaciones... ...de todos y todas hemos charrado eh, de... ...bueno, pues si no había esto, lo hacemos... ...porque uh. no lo hacemos, yo lo que queremos... ...esto, pues, cuando ya empezamos a ver esa perda paulatina... ...de, como has dicho tú, de Centro Social... ...sí que se veía que esas generaciones... ...que lleva un vuelo generacional, un tranque... ...que contó que también lleva por afaina... ...do PP de esas legislaturas vale. de José María Aznar y tal... Eh, se ve lleva que, que los jóvenes y las jóvenes no no isa esa, esa pente no esa esa deleria porferiso no sé si pues lo que dices han cambiado las series sí, total yo veo que ahora sí que veo como otra otra generación que viene también pisando fuerte que bueno bien se vale que, que vienen porque esas, esas generaciones nosotras nos las mirabanos como diciendo mamma mía aquí no queda de un <risa> Y, y eso sí que se ve yo, ni eso lo que has dicho, de la perda de, de, sí, sí. de, de centro social. Se ve yendo y, bueno, claro, y es súper curioso, ¿no? Porque ahora, pues yo qué sé, en Obico también, en Magdalena había un bar, un puesto, a Flama, que cubre un espectro de socialización que ya es increíble. ¿Por qué? Pues porque lo mismo plega, yo qué sé, la bella persona de Nusatos es que somos algo ahora mismo en esta mesa y nos vemos una viera, o lo mismo plega ...una mai con su fillo o yo qué sé, o, o un japonés o lo que siga. Y entonces, y la hostia, ¿no? Porque hay un centro de socialización y de normalización lingüística. Ya somos hablando como en, como en Cataluña, como en el País Vasco... ...o como en una taberna irlandesa, ¿no? Normalizamos ya lo que es el tema político e ideológico. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ni en Huesca había centros sociales, ni aquí había centros sociales ya... ...fueras de los que se muestran ahora ...porque espero ni hay. Sí, porque espero ni hay. Pero claro, de, de los sustentos sociales han de continuar... ...porque fan un, un, una labor imprescindible. Pero tampoco no... ...yo me pienso, ¿no? No, no hemos de, de, de anclarnos ahora también con, con estas ideas, ¿no? Cal reinventarse continuamente... ...y porque... ...pues porque si no, no... ...no plegas a la Chen. Yo... Eh, Eh, una miquita, yo creo que sí que Cali se, y se centró y la prueba llegue que, que tra, tra las cosas que, que creo que ha feito Muy bien la resta, que llegue una mina de bateaguas, no de, de asociaciones porque así va toquis que de, de Zaragoza, pues a hacer pancartas o, o a hacer pues, pues lo que comentábamos, ¿no? De las borinas y estas para replegar dinés o, pues que misión, pues cosas tan como cuando se estricayó la furgoneta se esta la los de la orquestina y se hace un concierto sí. pues para pillar perras para es, ¿no? Pues esas cosas tener un local, aunque se pueda ferir todo eso, ¿no? Y, y más que, que, que bueno, yo creo que la andresía siempre está estado abierta a, a cualquier cosa que se haiga, que se haya lo, lo, lo, lo concierto de, ¿cómo se decía, Anís? Estos chitanes de, de aquí ah, los subaris, los subaris lo que esto, sí. yo creo que llevaba un mes hubierta subierta la, la sí. redesdida, ¿no? Y era la primera la primera reforma que hacíamos que hacíamos fa poco la presentación de pues eso de asociación cultural o de darle ese toque de, de centro social y tal y decidimos de ferunisto por petición de Del, ...del mensaje de aquí de Obico... ...ah, pues hoy porque no fuimos? ...y hombre, pues porque sí que somos subiertos a que lo falla... ...y la verdad que estoy bien, estoy muy majo... ...y vino Pruchen ...no, ya ha habido conciertos para Pilas también... ...que eh, aman son las barras de Obic... ...pues en, en Restida se han feito conciertos super chulos también... ...no, ojo, de Facio de Rap... Eh, ...Voy la Preta... No, ...Voy la Preta también, jo, que es tío genial... ...no sé, ya me una exposición de fotos que vi sí. en la Ernestida... ...que la que, que la tú... ...que sí, sí. todas las fotos, vi fotos súper chulas... es que han pasado muchísima chen de muchísimos países también desde fuera del estado español incluso y sí así que Calfer ve caldrá Caldrafer hay una replega de replega de, de, de, de esas actividades que se han feito y de las que, que se han de hacer porque ahora pues para en los próximos meses se será una de economía alternativa con chen de reas con chen de, de diferentes aspectos sociales y, y esto, bastante esto se sigue emitiendo en junio ¿eh? sí, sí, <risa> pues en, chuno, en chuno no se ah va, mira perfecto por eso lo digo bien, bien, bien. perfecto perfecto. yo cuento con una cosa que ya importa que has dicho lo de la diversidad que no lo he nombrado y tal pero sí que es cierto que cuando se creyó en lleva un espectro de Chen en que todos tenemos como unos eh, cierta cosa común sí que lleva como mucha diversidad dentro de, de colectivo que eso también que al claro porque de así se entiende mucho de pues eso no lleva posicionamientos claros en segundes que cosas pues bueno ...también es fruto de eso... ...y que yo encuentro que de esa riqueza... ...también se ha creado una cosa muy maja, ¿no? Sí, porque llegan puesto en que la Chempo de valle ...se sentía cómoda... Y, ...y obviamente por extensión... ...las actividades que se ceban... ...no llegan enmarcadas en una en, en ideología concreta y exacta... ...sino que... ...las ganas de lutar y de treballar... ...y ...lo transversal a todas las actividades que se ceban. Y siempre todo esto... también en no caso de ferro, ¿no? desde de la autogestión, desde la voluntariedad, desde pues eso, pues la, la rasmia y las ganas de hacer cosas que que te nevas y que tened. No, fue a poco teníamos una, una... Las falordietas del olor o cebolleta. Y ahora nos atrapaciéndonos... Pa, país oye lo programa. Y ahora pues, eh. nos fe, pues, cursos de Aragonés y lleganos feito lo de la, la reforma de Olocal lo y tal. Y amanéis uno por astique con Oseba. Ah, pues os esto isto tal. Sí, ah, jolio, pues qué bien, pues ahora, mira, entre otro y tal, pues te quitarás unas perras. Y digo, no, que no, con esto no cobramos. <risa> a la venga, hombre, digo, hombre, que no, que no cobramos. Que esto llevas las clases. Pues si una asociación, en este caso, pagas la conduta, tal... Y el tío no se lo lleva y se enrediva digo no se sé, diga qué punto porque Antimás era mayor digo, no se sé, diga qué punto la chen tiene Toda la voluntariedad que has dicho de te mes mes mes mes mes mes mes mes No, la, la chance muchas vegadas cruces, ¿no? Que faigamos tantas y tantas y tantas cosas de baldes, un mismo metiendo perras, ¿no? Yo cuando yo en principio con un programa de radio les decía a los mismos compañeros y me decía, pero tú pe, pero cobras hasta vida cosa. Y yo, no, no, ya sabes que yo te estás mierda de fui de Digo, de feito, pago. ¿Cómo? Tú y es fato, hombre. Sí, y se a la siguiente, ¿no? Y, y cómo, cómo te organizabas, tanto en ofierno como como en la enrestida. Cómo era la, la la estructura organizativa, cómo todos apañabas, cuánto más se fierro con el tema de turnos y tal, pues claro, habría. Mi, sería a, difícil. A, ¿no? Ahora existen los WhatsApp, <risa> no existe <ya risa> ni WhatsApp y, y casi ni, ni los móviles, que eran ladrillos, ¿no? Porque es que te nevan hoy. Y era boca a boca. a quedar para la semana venien Quiero <ríe> sí, decir, bueno, pues eh, Como se va a abrir eh, viernes de tardes Bueno, pues la semana que venien Pues estaremos, pues Que pueda, a una hora ya y Si venía si nos bien Y si no, pues subiría como Como era dicho antes Y bueno, pues ya, ya se saliva Y se, se dilla Nosotros, nosotros fevanos eh, a redolín, ¿no? Pues metíamos una folla y al tubas solo me una fella y lo ibanos parando. Lo que pasa es que, claro, pues tú contas, si es choven, tienes borina, y bueno, pues de la, de los, de, del, Redolín que se mete va en primerías a cómo remataba la nue, los cambeos que te iba <risa> tanimientos pues bueno, pero a la fin que pues eso se saliva. Pues como ya esto a la ya todos pues en un mismo puesto o, o al canto. Oye, que hemos tenido un isto que diste ya de ir o no sé qué, pues cambiabas. Pero bueno, se va pues hizo sin WhatsApp, sin móviles. Y atrás atrás las cosas, pues hemos charlado de las fiestas dos Pilas, ¿no? De y de en ¿no? caso de, de Huesca, de, de San Norien. pero había otras fiestas que no son fiestas eh, institucionales, ¿no? Que, que si es que a ah, Beluna no no hay ni ya de fiesta como hoy, odiado Justicia ¿no? Y, y bueno, y San Jorge y tal. Entonces estos días. Sí, que se celebraban y se celebran eh, tanto en No Despierta Fierro como como en, en Enrestia, no. Yo atra las cosas que que me encanta. Son la, las chentas eternas de la enrestía de principio a las doce, féndose Overmoon ¿no? Con las olivetas y tal y rematan, pues Juan rematan, ¿no? Yo creo que también es muy importante no reivindicar esas fiestas esas atras fiestas alternativas o esas trazas alternativas de, de entender la fiesta. ¿no? Y lo que decía David también, o sea, do it yourself. O sea, si nosotros hacemos servir un, un 20 de aviento o un día de sanchorche como, como días señalados en, en lo calendario, somos nosotros mismos quienes hemos de, de, de, de, de, de ir dentro de banco en esas fechas, ¿no? Y hemos de hacer pues, conciertos, lo que sea, como se con un 20 de aviento en el caso de la arrestida. Y O con 5 o marzadas, etcétera Si el, ni el ayuntamiento ni había otra persona que nos va a preparar esto, no, pues lo hacemos nosotros. Y, y sobre todo hacemos un, un servicio entre comillas, muy entrecomillado, para restar a Dachen, que no que, que no sigan dos colectivos, pero sí que quieren celebrar esos días, por ejemplo. Yo me revero que antes, o 20 de aviento, y era una fecha señalada que siempre se feba pues, un concierto, un... De autividad, manifestación, concentración. Me remero un año, no sé si sabéis vosotros a Palo Realista, que un año se quedó en la Arboleda Macanaz para rebautizar la Arboleda Macanaz. Yo y este, para, yo también este. El Parque de los Cueros. Sí, sí, se, y este. Para un pegallo. granizo porque vio un cartel de fusta que meteba arboleaba macanazo no sé si era un mapa u... sí, sí, sí. Claro, yo no sé lo que duró y se pega yo creo que, que, que estaría una semana o <risa> dos semanas bueno pero quedaba quedaba propincho y eso de parque dos fueros un parque dos fueros en zaragoza que, que no entendemos pero lo curioso hostio que esa semana había un, una riada de, del ebro Que el agua y tal Y, y ¡Apocalipsis! Y, y yo ¿no? me remero, eh, pues que ya en casa un domingo de, en Omeyodilla, y era, y era chentando en casa dos pais, y íbamos leyendo pues o telediario de Telecinco, y haciendo una conexión en, en directo, eh, con, pues con los reporteros que ya era a pie de o río Ebro, y, y era de Zagatenoa de, de Zaga o Pilar, Y dice, bueno, pues hemos eh, hablando de la crecida de río Ebro, se hemos en los parques dos fueros. Hoy <risa> <risa> viene el cartel Epic eh, win. <risa> yo, yo no sé lo que diréis y se pega yo pero tenía un, una difusión a nivel estatal. <risa> bueno, pues cosas así las que se fean antes y que ahora, bueno, pues que igual nos limitamos a, a las manis y a los autos más chicos rons de en los locales pero no que se gran gracia y que bueno y que yo también adullaba no sé a, a que la Chen que se interesara pero que bueno pues decía pues, igual Belund diría bueno esto de Parque fueros y por qué viene esto de Parque fueros Si se dice la arboleda macana Me voy a mirar a ver Quillera macana Quillera macana, <risa> exacto ¿no? que, que yo reivindico por favor Que se rebaltice como Como parque de los fueros O parque, porque ya no hay arboleda Taparda a la vez en Carallero Arboleda sí, ahora porque, ya no, no. porque ya después de la expo Ya hizo de arboleda, poco, poco le queda ¿no? En fin Y, y bueno no sé si tenés bella cosa cal re yo ahora que yo era revelando no todas estas batalletas que, de que decíbanos Cal decir que entre fierro y en restida había un partido de fútbol y yo no cal nombrarlo no cal no, no cal no yo puesto <risa> ¿Por qué? porque quitas estas cosas en, en... Nos decir que lo pasemos por bien y ya. lo pasemos por bien <risa> <risa> me cal decir que aquí pues No vamos a decir que ganó ni cosa, pero os, gana, os, gana, os, os que, os que ganó, no partió, se le van a prestar bien, no le van a zorrear la antes, y el otro equipo venía pues con las fuerzas chustetas. <risa> bueno, ímos a dejarlo así, ¿no? Si te os paréis, metemos una miqueta de, de mosiqueta, tornamos después pues con, con más locales y con las, las reflexiones un poco sobre, sobre todo el tema de los locales aragonesistas, Eh, yo veo una canta de Obrín Paz que siempre he considerado que ye infravaloradísima, que Antimás yo creo que no más la he sentido en, en directo una vegada, y que charla precisamente de ese isa, isa sentimiento ¿no? de, de amistad, de cuando te a, a, al carré, que, que en eh, los Obrín Paz, eh, y te trovas eh, con toda la chen, ¿no? como nos trovamos en Ofierro, como nos trobamos en, en La Enrestida, como nos trobamos también en, en Casa Lambrote y, y bueno, pues isa ye am lateu a Y, y que a meterla y a reivindicarla también, igual como lo parque de los fueros, también reivindico este pedazo de canta de Eurin Pass que, que yo personalmente me encanta <risa> <risa> uh, uh. Up. Up. Up. El movime mostran, no El poder ballar contra el vent És el teu barri La resposta creix La vanguardia seràs tu mateix Ballar ritme del seu moviment Basta els teus carrers A trobar-te amb la gent Amb la teua gent Amb la teua gent Amb la teua gent Amb la teua gent El teu cor t'edra dents, il·lusions. És el teu barri, la resposta crees la vanguarda seràs tu mateix. Balla el ritme del seu moviment, baixa els teus carrers a trobar-te amb la gent, amb la teua gent. Amb la teua la teua gent, amb la que es fan intradicionals, que es transformen en menys que fan els xer huracans. Venim amb voluntat, perquè recuperar, escolta la consigna, crida-la, crida-la. Venim de la botella de la mar i la marxar, de l'or de la ribera de la mar i del secar. Venim amb melodies que són més tradicionals, que es transformen en menys que fan els Ya en la zaguer parte del programa, ya nos, nos queda guaire, pero en cara nos quedaba el local por, por visitar. Eh, si teníamos teníamos Fierro, tenébanos en Restida, iban y hubren un atro local, ¿no? Sobenaya aragonesista, eh, la fan fuera de, de Chunta. Y, y bueno, pues dicen Pues íbamos a, a abrir un, un local en Zaragoza En la carrera Cantina y Gamboa, ¿no? Creo que llega. Sí. Y, y Armando, cuéntanos una miqueta ¿Cómo surtió aquello? Pues sí, pues nos Nos fació en de Chunta En un noviembre de 2004 Se fació una asamblea de urgencia Y la fació en un local que tenía La Chendo Jóvenes Comunistas de Aragón Y lo pasemos en el local que tenía el Iskra En el Iskra A pues, tron local no, claro, que... pero claro. Yo estoy charlando del primer Iskra ya, ya, ya, O sea, ya, ya. Claro. <risas> o sea Charlando del primer Iskra Que pues lo di son Como en era, ya era Había gozado ya esta haciendo logaria y tal Dica no sé cuán Pues nos dicen que si lo queríamos perservir servir Y ya ellos Irán con lo nuevo Iskra ya Y nada, pues principimos ahí y, pues lo mismo que he comentado Con la primera enrestida Con las borinas Con las espelungas y tal Pues mis iranos, Una ripa de Chen que sí que nos tocaba marchar de Borina etcétera pero que no teníamos ni de ella de gestionar un local ni de ella ni de ella ni, ni los pedidos ni que lleva de hacer los turnos vamos pero bueno nos achuntemos iniciemos a trabajar y, y nada y lo sacamos adelante y era un impas también porque no sé si chustó la enrestida ya era la primera enrestida ya era trancada ya y seguirá haciendo Sí, eh, contó, contó que coincidió cuando se trancó eh, sí. la primera en y se llega a hacerlo para sí, está, ¿eh? Me, me, su, me suena ya cosa de ISO. Y... ¿Tanto en FA? Sí, sí. Es que somos charlando de, de hace 11 años. O sea, el local que tiene 8 venas allá, el único local que ha tenido 8 venas ya ahora está en Zaragoza. Somos charlando de FA 11 años ya. Gigo. Sí, sí, que no hay el milenio pasado, pero casi. <risa> <risa> <risa> eh, bueno, y con ISO, pues bueno. Eh, ¿Qué se quería hacer? Bueno, pues lo mismo que se hemos charlado en este programa. Un puesto de trovada, talachen, aunque se pudiera hacer servir Aragones. Un puesto de trobada que no nos mirasen mal. Un puesto de trovada en que te podrás explicar y charar libremente de, bueno, de nuestras ideas y de nuestras barrenadas que tenemos en otro suelo. Y bueno, enca que no nos, nos estoy guardando tiempo porque no, no lo va a estar. Pero sí que he pues un puesto bastante majo también. Y, y aunque se participó Y se puso todas las ganas de, del mundo Bien, Pues pues claro, ya entras en En la historia de hecho Ven allá a nivel político de, Bueno, pues que ya te fan fuera de chunta decir que hemos de hacer, etcétera Y ya pues claro la, la desestabilización de la propia organización Pues obliga ya a avisar o local Y a, bueno, a pillar otra a, a Otras vías de luita Como, como se fació ah, Porque cu cuánto duró Pues yo creo que duró, eh, no sé si mire mucho, pero desde noviembre hasta mayo por ahí. Fíjate uh -huh. que remero, que remero que... No sé si unos carteles de unas europeas o algo así por ahí pulgando. No sé, que no uh -huh. sé si sería hasta mayo, julio o por ahí. Yo creo que sería el medio año. Medio el añico, tubazo, por ahí sí. seis meses. No más. Hostia. Sería de diciembre, no sé si ya se ha la la sí. noche vieja y tal, que se ha fiesta. Creo que sí que se ha Pero no me acuerdo ya. No me acuerdo, pasa mucho tiempo ya, muchas zorredas también y, y, y... entonces no me acuerdo ya. Las las neuronas van. Yo, yo cuento que, que serviría una miqueta, ¿no? Pues para darle continuidad a Chovenaya en un ínte que se quedó, pues eso, pues sin, sin puesto, aunque chuntase, ¿no? Porque, claro, le... le... No, nos tos les faceron Fuera de, de la sede y, y bueno, pues Aunque deisar los materiales Aunque achuntase claro. para debatir y todo esto no, ¿no? Viva vi, un rasmiazo súper interesante también Porque ya te digo, nos fación fuera En 2004, en noviembre Pero es que pillamos el local Montemos artida El primer artida Y Y claro, y era no, super, 2005 en, pues En 2005 se fació primera artida. estamos sí, hablando de, de, de una desestabilización total, de una organización pues eh, crevada en lo emocional y claro, elevar un local, preparar tienda, eh, luchar aparte con tu, con tu porque había política, etcétera, pues claro era un, pff, un remix un chandrido del copón que, que te fa pues claro pues estar selectivo y, y a ver, cosas, y una pena porque bueno, si se hubiera podido continuar con Con lo local Pues también Estoy eh, Centro social ficción Pero nunca <risa> Nunca <risa> no, no se fico. sabe Nunca no se sabe un nuevo, un nuevo chenero Centro social ficción Yo conto que ahora si eh, Cualquier organización y tal Y esos trangos que hemos dicho Que la chena O vías nuevas Que han pillado Antes Y era casi fundamental Que una organización Un colectivo Lo que sea Tienes un puesto sí, físico bueno. sí. Y ahora eso ya Eso ya no se Tiene como que sea Una prioridad no Ahora pues una persona Tiene un colectivo Y tú puedes militar Tener pues Ni si es que a tener Una una side no te achuntas aunque sea pero antes lo, lo vi es muy claro de no no nosotros amenistamos ya precisamos un puesto aunque trovanos aunque claro, esparirla y difundir pero fíjate ¿y por qué llena y eso? y era eso porque te vas de estar visible Y ahora es una página web 20 euros al año un twitter un, un, facebook? Twitter, un facebook y se acabó claro y te olvidas de turros de escoscarnos sé, y esto que no la trancaron no de sé, que, que estás bucio la lo toquero lo limpia etcétera no y, eh, y es súper curioso escoscar ñordos, pues tampoco no, yo... no pero por ejemplo ahora charas y tal y venga me voy a tirar también el pegote de lo del lolo Tú sales ahora con la chenchoven y, pues yo qué sé, enviar actividad en cinco marzadas, etcétera. Cambiar un barril, por ejemplo. O, o, o, o coger un, un taladro, ¿no? Un y, yo qué sé, hacer algo. Hostia, y te, se te quedan mirando como, jodo, oh, aquí viene el de, croma, el de bricomanía. No, y, y claro, ¿qué es lo que pasa? Número dos, ¿qué cumple un centro social? ¿No? Cumple la confraternización de los compañeros y militantes de un colectivo y una escuela de formativa... Increíble De, Increíble. de, de, todo, sí, sí, de, de vida, Fale. casi de vida Porque ella es compartiendo de, muchas cosas Desde de, <risa> limpiar los ñordos que has <risa> dicho ah, Se me ha estricado, yo no sé qué no tengo ni idea de electricidad Pero viene uno y te y dice hostia, pues, mira, pues mira, yo esto lo fue así ¿no? Y te dices, hostia, pues aprendes ¿no? Entonces, el, Fontanería los claro, claro, no, <risa> piques Para que siga por eso Sí que y el minister Que, que, que vamos a animar a la chinga Que contiene Y que la historia de Zaragoza O Centro Social Vía puestos Y vía mucho trabajo que hacer y di y, y, y, y, y que siga del aragonés que de un tío que le gusta de cefantines de, para pues, esta cosa yo yo creo y que entiendas ahora soy me estoy acordando de, de, de esas envueltas de cuancho venajas ¿no? fa, de facieron fuera de, de chunta y tal que viva muy chen que levaba veis pocos meses como muy todo militando ¿no? En, en Chovenaya y que y que sí que, que continuaban o sea que la traza de darle continuidad física no porque lo que comentabas antes también ¿no? que no lleva WhatsApp, no lleva móvil, ¿no? bueno móvil sí neva pero, pero no no todo el mundo enteneva en fin y y que sí y que Isachen pues yo creo que que en parte gracias a ese local pues podía continuar bueno, a ese local a fierro a, a la enrestida porque ni se ni ese interlll conviviendo los tres mismo a Liscara porque en cara que sí. era de de opc sí. y tal Uno pues también sí, pues, pues, pues era un, un puesto que iban os muito ¿no? Sí, sí. Y... No, y, no, sí, sí. no y que lo que has dicho que ahora soy haciendo memoria y, y que increíble pensar que lleva antiparte de Osvas del rollo más comercial de música y tal pero tenías cuatro puestos o sea plegas de decirlo y era el eh, de chovenaya Enrestida enrestida Y cuatro puestos y el bar de Nogara y lo de la borina Más de pues pues bueno todos los de centros sociales la revuelta tal pero bueno lo que ahora en este en este micromundo ostras claro pero yo también lo que decía Carlos o sea somos charlando de, de, de esos años también de, de, de, de lucha social de trasvases de conflictividad laborales etcétera que ahora las hay Te a decir? Con, con la, con la, pero que te Pero es que, que es que ya A traer respuestas ¿no? A traer respuestas Y otra, a otra forma de, de luitas y tal Que Que indudablemente No pasan por el gestión de centros sociales ¿no? sí, <risa> Claro Lo que pasa es que La socialización Es muy diferente En lo que hemos dicho De sí. tener una Cibermilitancia Entrecomillada Con toneladas De comillas Pero, claro, a la fin, tú no oyes físicamente con una persona, tú no oyes compartiendo realmente ese redolín de escoscar claro. el excusado, de hacer los redolins de barra, de no sé qué, y se oye y es muy más ¿no?, que Algunos ni enviar un mensaje... De... Están a redes, a redes sociales, claro. ah, no. o sea, elevar todo por redes sociales. Claro, porque digo que eso, que la asociación es muy, diferente, muy mm. diferente, porque tú no oyes con la persona físicamente y podiéndole explicar directamente, o el latrón no te entiende guaire bien, porque... No sé Pero cont con estoy con eso Claro Yo creo que sí sí Los redes sociales Sí No seré yo Que critique los redes sociales Porque soy yo primero Que soy hiperfa Y el Twitter Y el Facebook Soy todo el día enganchado Y, y tal Pero sí que había un aspecto que, que a la final la nos cal roce, ¿no? Y nos cal, pues estarnos con los amigos, estarnos, pues eso, pues compartiendo esas ideas, compartiendo todo esto, y también, ¿por qué no? Eh, o tema sexual, eh, de pillar cacho, ¿no? No sé si se ligaría a Guayre, ni en fierro ni en Andres, ni en el local de Chovenaya, ¿no? Porque. Yo, hizo... no, yo no voy a hablar de, de los, <risa> del excusado del amor, ¿eh? <risa> del amor que tiene manos no despierta a <risa> pero... <risa> Esto lo defiendo a, a Adrede, ¿no? O sea, lo llefendo, sí. Carlos, dentro del partido fútbol, lo del amor y todo esto. Vea ve ve ve muchas vegadas que a la hora de zarrar, pues, que le va a trucar en la puerta del excusado de, de, de Mujers, pero que siempre ya ha zarrado y era trancado, era ocupado. Y no solo que por una persona. Estamos en el infantil. Que hablar. No, no, no, esto se emite a las once ¿no? y... ah, bueno, bueno, de la noche. No, nada. Ay. No pero hombre, pero ya, a ver, no, fuera de coño, ya, yo creo, yo creo que hay una, una cuestión importante, ¿no? Pues yo cuento que muy tachén pues a, habrá conocido tanto a, a amistad como, como a parellas sexuales, un mismo parellas ya de, de, de tal en, en estos locas y que hay una traza de eso, de verte de también, o, o tuyo propio círculo, tuyo propio, propio mundo, ¿no? En fin, reflexionistas que me no sé qué, calcharra de ferforiquetas y no no más de conocer Chen, que soy claro, o sea, otro aspecto que, la vida. Que que era, también no sé, bueno, no sé si nos escuchado a la bella persona que no sea un friki de estas cosas, pero pero si bella persona que sea un friki de estas cosas, que no sea un friki de estas cosas, pues si pues que también tenemos una vida normal, ¿no? Que no somos somos tolodilla y pensando en Chon de la Nuza ni, ni cosas estas. <risa> Bueno y, y otro y otro local que que ya yo zaguero que, que nos queda de charrar o ¿no? o despierta fierro pues si no pues salieron esas crepazas y esos foraus eh, se escondre aquello a de salir con los bombés no y y todo esto y a la vez arro, no es una una pena tamutas que que casi y vivíbanos, porque porque yo era yo plegaba las cinco las y me levantaba de la siesta ya o, o viernes me levantaba de la siesta y iba todo fierro y salía O domingo y y yo aquello remató pero fa, di, de los años de impuestos no sé dos años de impuestos o así nas, sí, un año un año de impuestos nació casalambrote que llega casalambrote que este sí que continúa abierto y cuéntanos una miqueta. casalambrote lle un, un puesto claro y éramos fa hablando antes de de un milenio pasado <risa> <risa> eso que decir que pues que los años van pasando que pues estamos hablando de, de 20 años al tu y bueno pues en eh, emparellas pues tienes de eh, ninón si toiste... ambiente borinero zorro diga las güitas de la pues ya no no se estila para la chen que éramos en la despiertación. fierro que pasa pues pues que quieres continuar velléndote no solo... no encerrarte en casa a cuidar de los ninos sino que ellos también pues conozcan a suyos amigos de, de un mundillo aragonesista y bueno, pues continuamos mirándonos locales en la en Madalena porque, pues, este que más a gusto hemos y, pues trobemos un restaurante que ya ha cerrado que ya la paradica en la carrera heroísmo y, bueno, pues eh, de entre Chen de Chen Dantis de Despierta Fierro, Chen que y Beniva y con issues, pues bueno, pues lo pillemos y metimos una conducta mensual para a la logadura y bueno, pues lo abrimos da más que más, pues de una traza particular para hacernos chetas lifaras, para hacer como continuamos haciendo catas de beans catas de viera cosas como Que se podría decir cosas de mayos para continuar zorripeando Pero de atrás, ¿no? De atrasa formal estilo, ¿no? Ahora ye cata, ¿no? Ahora... Ahora, ahora se dice cata ¿no? Bueno, pero Nos llevamos mirando un local que Que teniese un, Una bodega Una bodega, como oíste Que tiene una bodega que está Declarada bien de interés Y para hacer, pues Bueno, pues Atrás actividad conciertos por ejemplo pero más seriosos no que bueno no se fan guaires, pero bueno los que vemos yo creo que, que están bien pinchos han estado trayendo maría josé hernández que es un concierto bueno se les cayó los micrófonos lo, micrófono, lo fació a capela pues presionar en una bodega calle de 80 metros con abovedada distas de ladrillo antiguo bueno pues pues eh, Escuitar a María José Hernández Pues estuvo una pasada bueno, han estado también Cachiblos XL <risa> Ha estado, <risa> estado En una mítica Bolina por Aragones Que, sí. que se fue hace un bingo <risa> <risa> Ha estado Ishera también <risa> La obra de teatro también, Aire también. Una, La obra de teatro En Aragones Bueno, que estió, ver, También Pau te de Abierto Creo que Estío No sé si esto Para esas fechas o... Contó que sí eh. Estío Bueno buenísima. y bueno pues pues hizo hoy somos los burgueses de magdalena sí, como nos que hizo pues está un local más bueno pues tiene cocina profesional tiene una barra que que está bueno y, ¿Y otra pie? traza ahí traza no está una traza de fervorina aunque cubrimos las puertas bataleras para ospilas pilas pero de hornino pues está pues para chuntarse con con las familias pues iso, con un corral para pa que los ninons suben juntos un pantallazo pabellero fútbol bueno, pues otra tra traza de vivir el Aragonés porque se continúa utilizando el Aragonés dentro de, de Casalambro mm. hombre, yo yo una de las cosas iso, que llegué que ye... Yo, yo cuento que la primera vez, ¿no? Que, que, que se fa, bueno, antipartido de la ludoteca que tenía un hogara, que tampoco no duró Guaire, ¿no? Pero hizo. Pero sí que es verdad que hizo que en que entras en, en Casalambrote, pues eso, Mancucha Tienz, o, o Chardín de, de, de Nineza, ¿no? Que tensaste a todos los niños y niñas chuntos chugando. Que hizo. Pues eso, y, y innovador, porque yo cuento la, la primera vegada que se fa, y una traza, pues eso, pues de tener a... De, de que primero, de que los pais y mais pues puedan... Sí, sí, sí. puedan... estar lo... <risa> los a los vins y, y, y la catrina ya pues se pueda estar chugando no y, y bueno y mismo charrando en aragones y relacionándose y, y todo esto y un puntazo pa. yo yo creo creoye nada das, las cosas bien majas que, que se haya feito no que fino futuro de, de la lengua pasa por los críos y bueno creo que nosotras podemos tener claro el tema de la lengua pero claro si no les ne transmitimos Isa, y y criet, esas crietas no no lo van a charlar a la vez pues isto, estas iniciativas pues calentan, mucha honra también para pa continuar la transmisión generacional y bueno, ¿qué, qué ambiente tenemos? ¿qué ambiente nos podemos trobar en, eh, en Casalamborte? pues yo creo que estaría pues como un choco como un choco en, en Euskadi pues de chuntarse a familias de parar ni mira y soy una cosa una cosa que se dice El tema de las cocinas en, por ahí en, en los chocos, en las sociedades gastronómicas, que país que está como por ley que no puedan cocinar las mujeres que no puedan de entrar, pero no sé, pues, en Casa Lambrote también pasa que las mujeres pues, se chutan en lo que, lo que en La barra, lo que en, también tenemos sofás y tal, se meten a charrar, pero lo que llega la cocina, pues bueno, pues, nos chutamos nosotros y llego eh, centro, centro.. centro social de Casa Casalampertes más que más está la cocina de, puedes de entrar y el tema de las catas de vino vemos a Rubén que no es su miller profesional pero pero es muy entendido en vino y Misón que está las catas de Viera bueno un ambiente futbolero también bueno otra otra traza de vivir una borida ya no De, de zorrera de nuez que para eso están que pues, o sea, normal sino más familiar ¿eh? un rollo más familiar bueno yo, yo, yo hizo lo que decíbas ahora de de la gastronomía bueno que al fin llega gastronomía también no que que de verdad que, que tanto en la enrestidad como como en casa la hizo o se ha dado ese trango no de no más la zorrera de nuez no más listo sino hacer hacer una cena de tranquilamente pues co cocinar bella cosa Eh, pues así no es manja con opción vegana ¿no? en no caso de, de la Andrés no sé si en, en Casa del Hambre te me parece que, que una mica menos ¿no? pero pero eso pero que, que sí que que anti más a ver yo me acuerdo cuando cuando era chiquet chiquet ¿no? que siempre me decía y sobre todo cena que si no te enzorrearás y tal y si no también Sí. Pero, pero, hostia, somos. No sé, se da una opción mucho más sana ¿no? que, que, que hizo ya la la rematadera. ¿no? Los hippies damos la opción mucho más sana que, que en cual siquiera es robar. ¿no? Y que también, siempre lo que se dice, ¿no? las chentas y las cenas son un puesto de socialización brutal. ¿no? Que, porque te lleves a ti pues, una hora o lo que sea, pues pues, pues, pues charrando con quién se freno o canto o lo que sea. Y es que hacer un puesto de zorriar, zorriar, lo que fa también a la fin. que eh, fa redolines también de de chen o sea claro yo me chunto con los míos amigos y entonces me quedo ahí pero hacer un proyecto social de aunque se te puedas trobar con diferentes chen en unas charlas o en una chenda popular y tal ya te obliga no, ya te fa que te hagas de, de char con otra chen y bueno y crear nuevos vínculos también sociales bueno nos queda muy poco tiempo pero cara nos ne queda Si tú es París, no sé si tenés bella anécdota... Bueno, seguro que tenés. Bella anécdota que se pueda contar. Te París en pocas las que ha sacado, de... ¿eh? Lo del fútbol. <risa> que ya la broma era broma. ¿eh? Pues anda que no me queda. <risa> rombo, rombo. <risa> <risa> Bueno, pero, pero sí que en todos estos locales, pues ve, y han pasado muchas, muchas cosas. Yo también, por ejemplo, yo que tengo aquí apuntadas una, unas bellas cuantas cosetas, ¿no? Que, que me pasaron, pues lo hemos dicho antes, la, la ronda de Voltaña no fierro, yo creo que es una no hay impresionante. También remero de, de una que fació, creo que antes más estuvo en el segundo congreso por la Aragonés, que vino la orquestina del Fabilol, una no hay a, a tocar ta tanogara. que es impresionante que también es pues hizo pues en acústico ¿no? que decía lo de María José Hernández que ha de estar impresionante porque además más eso no lo hemos nombrado Casa L'Ambroté eh, una pasada ¿no? de, de puesto ¿no? La bodega de Abaixo y payo impresionante ¿no? y un puesto Repoliu y que, que hizo Sí, sí, que que que y se y se ha puesto calviendo, no, has dicho que llegue declarado de interés. Eh, no sé si está de interés cultural o arquitectónico. Creo que está arquitectónico porque queremos obrar para apañarlo una, una mica mejor y nos dijeron, nos, di, nos dijeron que que cale va, pues los eh, premisos y tal, porque yo, pues, tenía la declaración y no se podía hacer obras mayores. Sí, sí, y que hay una cholla, yo tiene lo menos 300 años, mínimo 300 años. Bueno, por wow. asociación eh, wow. eh, lo de lo local, pues ostio que cuando cuando la apañaron, porque yo digo que estoy artista de de ovar de de restaurante paradica, debió estar un, una bodega de vins Y pues, yo se se ve lleno for house en Osulero pa pa los, los toneles de la bodega. Y pues hizo que cuando sacaron todos esos escombros y tal Pues yo que amanecieron unos unos traches de los franceses de, de, de la época Dos sitios que están en un museo provincial Y unos, unos papeles, unos planos, unas escopetas Todo pues, eso está en, en un museo Ah, una bodega que sí, pues. tiene Tiene historia de jabón. Sí, sí, sí, sí, sí. Ostras, pues eso, eso no, lo... no lo sabe yo. Sí, sí, pues de esta anécdota cual siquiera ya. Bueno. Estaba de estar pues, la zaguera. No. O sea, ahora te voy a decir la apunte y se hemos convencido de que tenemos fantasma. Sí, sí yo, venga, bien que me pago esto Iker Jiménez, venga. No, antimas, antimas creo que viene Iker Jiménez No sé si que llevo vendo una exposición por el Estado Y creo que viene Zaragoza O sea que ya puede Por favor, habla de Media psicofonía A yo me fa me grana, pero bueno ¿Entonces ha pasado bella cosa o qué? Sí, inquietante, ¿qué diría? Pero... Inquietante Carmen Que desaparecen las cervezas, ¿no? ¡Ja, <risa> Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora no nos dices así nada... No, rudios, rudios sí. y... ¿Sí? Del movimiento extraño de, de cosas, sí. Poster gays, Joder. Nosotros ya, ya los hemos le hemos bautizado, le decimos Héctor, de Héctor Plasma. <risa> <risa> y la compañía de Movar y Xera ensaya en, en la bodega todos los domingos, cuando bajamos a en las Luces... avisamos a Héctor, vamos la buena tarde Héctor, que vais a ensayar, por si un caso. No, es una tarde que, plegorón, dos, un mesacho y una mesacha, que vais a estar que están sensoriales, que, que están sensoriales y visión. Venimos a ver en la bodega porque nos han dicho que decís que, que tenés un fantasma. Y pues, pues un, un raté Y pullaron a, a rato Y dijeron, sí, pues, de verdad Hay ¿A, a, a a un fantasma Pero no os preocupéis Que no hay mala persona <risa> <risa> Bueno, pues, para mala pues... <risa> Bueno, esto <risa> En Andrés Tía no había fantasmas ¿no? <risa> Claro no, que yo sepa pero... Hombre, ve el pelu, ya fantasma de si sí, quiere de, de Sí, de dos patas Mira, mira es muy dismos, <risa> <chocobot>. <risa> Por eso digo yo que, que nos dejamos anécdotas en, en Ocala. Si, si la persona quiere conocer fantasmas, noche se en Enrestida. O sea, eso es, no va más. Hombre, no hemos contado de anécdota, bueno, que contó que sí que yo una cosa maja, cuando, cuando se trancó Enrestida y decidimos de continuar con la con nueva Enrestida, se fació un, un concierto que colaboró, no, no, no, no. y dimos gracias, a Comando Cucaracha, Escabeche y jena sí. O sea, que yo sí que lle un concierto diverso, o sea, porque eran todos los estilos musicales cuasi <risa> en el arrebato. Y lo lo en en Arrebato y a la vez todo eso que se que se sacaba de Skimen y era pa pa concarar las obras y los gastos pa pa fer o nuevo local, que de feito, pues bueno, que aquí son los os, os, las causas, ¿no? O sea, uh, sí, los efectos sí. de de, esa, de ese concierto. Sí que... Que por, que por cierto Que es tío Bellera Escabecha En el arrebato Increíble No No Sí, sí, sí no, y, y Ese concierto es tío También Y la calorina firme Que y Feba Que en, eh, el día También hemos a charlar De los conciertos Del arrebato Plebendo sudor oh. <risas> It's raining ¿Cómo con se dice? Conciertos con <risas> históricos <risas> Hostia pro... Mira Venga, me, son, me son saliendo Programas de aquí <risas> Oye Como Como fongos <risas> Bueno, y eh, muchas cosas nacieron hicieron en, en todos estos locales ¿no? Iniciativas, pues charlábanos antes de aquel concierto de, de Justicia, yo cuento que, que ves cuantos no sé, se aprestaron a ti mismo colectivos Chen eh, también lo que decíbanos que, que hay usalindo, no, de, de los puestos han que charlar aragonés entonces estos puestos, una de las cosas que siempre que siempre están presente y el aragonés, ¿no? Ahora Eh, pues tenemos la flama, pero, pero antes más ya era todo, todo auto-gestionado, ¿no? Y eso, y como bellez creyéz que ha servido, yo soy convencido, eh, que ha feito honra, ¿no?, pa, para Aragones, para visibilizarlo, ta, ta poder, lo que comentabas tú antes, Armando, ¿no?, de salivas de clase hasta lo fierro sí. y continuabas charlando en Aragones, a ¿no?, a lo menos, y ese y so, y y papel yo yo creo que ya es firme importante, ¿no?, de... de socialización de la luenga de esta luenga que tenemos aquí en las tres pedretas, ¿no? Como como y bueno y también el tema de las amistades, cuantos amigos y amigas hemos hemos feito y cuántas no nos hemos enreligado entre entre nosotros para para conspirar, ¿no? Que que decimos siempre. Pues en en época y salvantis que no existía existía internet pero ya mucho verdad pues eh, Si utilizaron estos locales uh, sirvieron para para esparcir las eh, inquietudes las manis a todas las movidas que se paraban antes y que no viva otra trazada de, de anunciarlas solo que en un cartel que podías oír eh, si, si pasabas por esa carrera, no como ahora que tú lo punchas, lo puyas a la rete y, y es muy fácil eh, publicitar lo que lo que quieras incluso con con aragonés. pero también esto ya lo comentemos también en no sé qué programa no que, que sí ahora ya es muy fácil lo de no lo publicas en Facebook en Twitter en en oblog en aunque sea pero también y una mica de, de que se queda en Ogueto, no de, sí. de que no más lo leye la que ya en, en Al que al tu vaso le interesa, ¿no? Todo esto, que, que lo de los carteles, y antes de esto, y también un debate que hemos tenido en Nogara, ¿no? Que Cal continuar metiendo carteles porque había muy tachen que, que yo la única traza, ¿no? Que tienen de billelo porque no te tiene de amigo en Facebook, porque no te tiene amigo en Twitter, ni leyo tuyo blog, ni, ni cosa, ¿no? Sí, yo. tiene que estar en la carrera, claro. estar en la carrera para que lo vea todo el todo mundo que pase. Y que estos debates se, se extrapolan también al tema político, agora. bueno, que de entrar en otro debate, no, pero esto pasa también en política agora, ¿no? O sea, que lle, pues electoralismo o carrera, ¿no? Que es lle, lo que hay pasando, ¿no? Pues yo cuento que las dos han de haber vías políticas, pero bueno, pues la carrera también ha de estar así, muchas veces se nos olvida. Y en esto, por ejemplo, que plegas de decirle lo mismo, los carteles. Eh, ...se guisando un costado, claro, vea, que llegue... ...si no, no, no, para cuenta de que había una actividad o lo que sea... ...y solo somos guisando pues por, en, en detrimento de esos de redes sociales. Porque hay más cómodo, ¿no? Sí. ya... Ah, ya, ya, sí, sí. <risa> y, ya Ahora que charlarnos de carteles y de pegallos y tal... ...yo una de las cosas que, que me acuerdo y que, y que siempre me fue mucha pena... Cuando, ...cuando dices ya que se cerraba lo fierro... ...y era la exposición de pegallos... que lleva de barra porque lleva asti de todo, lleva pegallos históricos, una lleva... Pared, una pared de 5 metros plena de, de pegallos. Claro, Cualquier cosa que se feba mani movida, se traeba pegallos y se meteba... Diga que sacó todo, la pared ya no tenía no, no expuesto. Sí, sí, sí. sí, pues sí. mira, una anécdota con ISO, cuando <coughs> pillemos su primer localice de se primera en restida, va a estar un bar antes más. Y cuando entremos en la cocina, nos trovemos pegallos y eso sí que ya eran históricos de los pegallos que lleva. Que ya encharraremos de un pues el mico trancado de los pegallos que lleva. <risa> que, <risa> que nosotros en plan, pero ¿y esto qué fa aquí? O sea, estos pegallos? Claro, y pues nos dicen que basta un bar, que a nosotros no le van a conocer. un bar, se trancó, iba a mientras tiempo trancado. Y cuando pleguemos en la, en la cocina, ya era plena pegallos, por hostia intro. Bueno, y nomás hemos charrado en ocasión la ¿no? Que, que sí que la zarraron por orden policial y tal, pero cuento que también no fierro o lo que han hecho venaya, no lo sé si, si tenía el problema. Hizo policía, vecinos, piñoras, tal cual. ¿Todo esto como lo temías? Lo hecho 8 Benalla no, pero, o sea, de la visita, pues sí, claro, normal. Eh, encima, pues siendo elementos no deseables para la sociedad, de la ley de los <risa> después, claro. Pero con la nueva chovenalla, o sea, bueno, con la nueva con el nuevo local de la Ernestidad, pues Piñoras también, claro. Piñoras y, vamos, y entrar la... los guapos entrar en un local, con Canilla con eran dos, tres personas... Sí, Ahora claro. estaría en cara más difícil, ¿eh? Sí. Con, con las estar de sí. los horarios y tal, estaría más difícil en cara. se amaga mucho en el tema de la seguridad que es lo mismo que están pues con fiestas populares la cinco de marzo la seguridad la seguridad a ver si realmente interesa la seguridad no lo contribuimos días para otro tallando árboles o tal no municipalizando los servicios públicos no y esto se veía por ejemplo en estas en las asociaciones no y aquí este local a tener estas características claro, pero eso no sé cuánto te costará a un local abierto todo público que sea por ejemplo una asociación No, no se comenta ¿no? pues has de hacer esto, esto, esto esto en regla esto vale un la un, de fiscalización dineros. del aire o sea hay esto fiscalizado sí. y entonces pues que si tú quieres hacer pues que tengas todos los permisos y tal venga lo hacemos pero ya sabemos y el que no lo sepa pues lo decimos los dineros y dineros y dineros que, que Jeffrey hizo De, de, de planos, de arquitectura de no sé qué Llega de la hostia y te, te a... de, de burocracia a la fin, para sí. no tener un local más seguro porque a la fin y lo, lo que fácil es diseñar un papel como que el ingeniero o el arquitecto sí, que sea sí, da fe de que yo qué sé qué mm. y, y en fin bueno, se nos remata lo tiempo eh, nos queda un redolín para bella reflexión final ver el... esa anécdota que tened ti que, tenés, hasta y que soft callando, venga, va, todos sos callando bien, va todos y todo eso. No, pues eso, bella reflexión final sobre los locales, que encara. Esto no oye como primer programa de hacemos de los Fabloggers, que ya no queda que, que cuatro, no, esto en cara continua vivo, ¿no? Casa Lambrote continua abierto, la enrestea continua abierto y con muy buena vitalidad también. Eh, en fin, vía futuro, ¿no? Creo yo. Uno, ¿qué pensad? pues yo nada animar a la chena que Faiga chelvila en restida en restida hay un puesto abierto a Tolachen. chen ahora pues Tolachen chen que quiera hacer pues, unas unas jornadas o una chenda popular etcétera pues que sepa que la enrestida restida y el país a la chen de dos colectivos más aman pues lo mismo también no no en cada que o local pues no siga tampoco en una carrera que que se vea mucho y tal Pero bueno... Sí que... Que la Chen sepa que, que somos... Que estamos ahí... Y que para lo que necesiten... Pues que... Que ahí estaremos... Yo... Animar a toda la ya A que se achunten... A que... Pues la cosa que quieran hacer... Que se miren un local... Que ahora vean mutismos local cerrados... Por el centro... Que ahora está... Que se pueden quitar por buen pre... Una buena logadura... Y... Pues... y que yo creo que llegue reconfortable, ¿no? una traza de trevaya chutos trevaya y sena, y no sé parece que sientes como bueno, pues que tienes un espacio propio y te sientes identificado con ese espacio que te lo puedes apañar a tu, a tu gusto a la música y tal y, y una traza de pues eso, ver pues de disarte veía la disarte la chel de di fuera Yo veo con nostalgia esos tiempos, pues estar no sé por qué lo que hemos dicho que llegan como de más vitalidad de centros sociales, pero también vivo con muita con muita ilusión a, a las nuevas generaciones que son saliendo, que encaque bueno, que no les ha dado por ahora, por ferisas cosas, pues lo que dice Carlons, que oye, si les fiza un mosquito y les ha gana de felo, pues oye, a ver si, si les da por por por uno, ¿no? Hombre, no, y, y, y fer servir los, los que vía ¿no? Me que, creo que sí. El, que, que hizo, que, que, tienen, yo creo, muy buena vitalidad, que, que se pueden hacer muchas cosas, y lo que decías, ¿no? También lleva lle una, una experiencia vital, o, o de elevar un local, ¿no? Que decías, que sea, que, que, le va a aprender de todo, que, también de, de hizo, de la vida en común, ¿no? Y, y todo esto. Pues no, me quedo con esta magnífica reflexión, ¿no? De convidar a toda la Chena que se monte un local y, y a que falla a servir lo, los que ya vina. Pues bueno, muchas gracias Armando, Carlons, Fer, que ya no oye porque va de marchar, Miguel por las notas que nos ha dado, David, una, una travegada per aquí, per tierra de Barrenaos Radio. Gracias, gracias a Muchas gracias a ti. y le abuelo. Y bueno, nos nos vamos a despedir ya, como siempre, con, con el agradecimiento pues, a toda la Chen que, que ha estado trabajando en, en todos estos locales, en muchos atros, más de los aragonesistas, pues en todos estos centros autochestionados que vino por por toda Zaragoza y, y, y por todo Aragón. Eh, Y que continen treballando y que continúen treballando todas y todos en en eso, en, en robar esos puestos, aunque nos sentimos tan tan a gusto, y aunque y aunque podemos frente y sabiera, debatir de calas mil y organizar isa esa chicota revolución. Como siempre, eh, todos recordamos que os chueves... de once a una se emite Tierra de Barrenaos Radio. que también lo tienes lo puedes baixar y lo y lo puedes leer o blog tierra de barrenos barrenao.blogspot.com lo puedes sentir en toda FM y en streaming en radiotupo.noblezabaturra.org hemos sentido así de fondo A Mayacán, Aisorai, de Chusban, Reincidentes, Barricada, Cop, Obrimpas, Lendacaris Muertos, Betagarri, Cortatu W, China Chana, Escabeche Riverban, La Ronda de Voltaña, La Orquestina, Alfabirol, Cojón Prito, Los Brodis, La Gran Orquesta Republicana, Proud, Riot Propaganda, La goza Sorda, S.A., Sutra, Villanoy, Els Catarres, Dada y ya está. Y bueno, sin más, nos despedimos de Caomes Benien. Eh, Te hicimos a avisar con una, con una canta que charla de la luita, que llena carrera de Andelomón en Tala Ribera y que también llenos locales y, y bueno, y en tú mismo, y en tu misma. A luita de Prau. Y si lo está,